Súmul sí, eh, y asociados. El calcho e associati. Y ya empezó. Súmul sí. y asociados, ¿viste? Pasar tan altanera La oí cantar a su manera Tenía esa luz en la mirada Sus piernas cortaban las lenguas de... Hola, hola, hola, así es Ya estamos aquí, bienvenidos, muy buenos días, tardes, noches a este, el podcast que sabe cómo mezclar música y fútbol Y poner al fútbol como pretexto para hablar cualquier cantidad de cosas Esto es Fútbol y Asociados, estamos con el podcast más morelio de la temporada, ya van a notar por qué ¿Cómo te va, Don Borrego? Hola, bien, antes que nada el saludo como siempre a la gente que nos escucha, a los que forman parte fundamental de Fútbol y Asociados a todas las chicas, chicos, jóvenes, viejos, ancianos y demás que nos oyen, a quienes conocemos, a quienes no, como siempre, gracias por escucharnos, a quienes nos están copiando el podcast, dejen de hacerlo. <ríe> Qué sufrido, ¿verdad? Sí, Está... bueno, eh, ya que estábamos un poquito Ajá. nostálgico, estábamos haciéndole el inicio tal, eh, tal como lo hacíamos en las épocas católicas y cuando había bajones... Sentimental <risa> que sé, Le mandábamos esto. De los, lo, los buenos piojos. Los piojos. Y bueno hay muchísimo de qué hablar porque ya empezó el campeonato ecuatoriano de fútbol. Hubo todos los partidos a mí me parecieron buenos. buenos. Buena, buena jornada. Es un campeonato buena. de, se nota que va a ser un campeonato de calidad. Así como también vamos a hablar de Copa Libertadores. Ahora juega el Cuenca y ya lastimosamente no vamos a poder hacer la crónica hablada al respecto. Pero bueno, el viernes así mismo se inicia ya la segunda fecha. No hay tiempo que perder. Esto es muy desociable. Tú lo has dicho. No hay tiempo que perder. Primera fecha con muchos empates, mucha lluvia, pero grandiosos partidos, este va a ser sin duda un campeonato de alta calidad, toda la primera jornada aquí por fútbol y asociados, el empate al último minuto de liga del Espoli, el grandioso triunfo de Barcelona acá en la ciudad de Quito, parece que la altura ya no es problema para los amarillos. Mal inicio para el Deportivo Quito en Copa Libertadores, pero, pero, pero, el bombido, cambio, se metió ayer en la fase de grupos gran partido de Melec, por Copa Libertadores. Y este especial Morelio de Fútbol y Asociados, creo que ya es tiempo de comenzar nomás, no hay mucho más titulares de qué hablar, así que dele señor Borrego que es tiempo de poner el podcast número 4 Harto Morelio, Harto Sentimiento para todos los sufridores asociados nos afecta un poquito el feedback y bueno ya lo hemos solucionado regresamos para decirles que este programa esta emisión y en general toda la información noticiosa que genera fútbol de asociados llega gracias a el manjar porque el estado de fútbol de asociados trabaja muy feliz muy gustoso gracias a el manjar Gracias, a Seyro del Ecuador, mucho color con del Ecuador, todo en productos automotivos, recuérdalo, Seyro del Ecuador, mucho color con del Ecuador, todo en productos automotivos. Es decir, para que tu auto no le digan el tigre, la cebra, etcétera, El jaguar. El jaguar. Y sea de cubierta marca porque tiene rayas, porque tiene rayones, imperfecciones en su color, para darle más vida, para volverle a hacer brillar como cuando fue nuevo, utiliza Seger del Ecuador, mucho color con Seguer del Ecuador, gracias a Metalware, llegamos gracias al soporte de Metalware, soporte tecnológico, todo en tu software, hardware, asesoría, eh. para dar imagen de tu compu, así es. Y próximamente asesoría para hacer el pronóstico. No se preocupen muchachos, yo tengo todos sus cómputos listos, pero aún está todavía el el software indicado ya lo está desarrollando método para que nadie Te queda estafado con los pronósticos que en cambio llegan gracias al señor del Ecuador. También llegamos gracias a Electro Supplies, repuestos de electrónica y automotrices bajo pedidos. Sí, señores, al 096 82 Se comunican con el ingeniero Alejo Cadena. Así es, Electro Supplies. Si quieres, baterías para tu celu, para tu laptop, repuestos para estos aparatos tecnológicos, así como partes, autopartes para tu, tu auto, autopartes para el... Auto, ¿no? yes. eh, electro supplies Repuestos de electrónica Y automotrices bajo pedido Importadores directos Bueno y un saludazo enorme A quienes pudieron tuvieron la oportunidad De ver esta gran banda Noventera irlandesa como es The Cranberries Al que le estábamos poniendo la canción When You're Gone En este momento uh -huh. eh, Un saludazo para el ingeniero X El señor Andrés Salgado Para el Abu, para el, el señor Gerardo Pino Para la Steffi Eh, estuvimos ahí gozándola y hubo mucha más gente con la que me topé luego al final del concierto los medicamentos dices. sí sí ahí estaban divisados por allí sí sí ahí estuvieron haciendo presencia estuvo estuvo mucha estuvo mucha gente estuvo un conciertazo y eh, la verdad es, es un... Primero, qué buen esfuerzo que hayan hecho que traer este tipo de grupos y, y se nota que es de otra calidad, como, como decía tal el, el Andrecito Salgado. Me imagino. Eh, qué canchera que es Dolores de Río Entonces se notaba un dominio escénico impresionante y la voz ni qué hablar. O se ha de haber oído hasta el aeropuerto lo, lo que cantaba Doña Dolores a su familia. No, es, es que verás que un verdes tienen unas canciones full positivas, ¿verdad? dentro de, de, de, de esa hora que parece tristona. Uh -huh. o Soporte, sea, qué sé yo, Salvation es una, es creo que es la oda antidroga por excelencia. O esta O está to My Family que le cantas a tu papi, a tu mami, etc, etc Es, es muy muy simpático, muy, mucho sentimiento y un gran concierto lo que hubo ayer noche en la plaza. De buena todos. asistencia, dices, después sí, de todo ¿no? Decente, no sí, decente, O sea, no, no acorde, no acorde que era una buena banda, o sea, que podría, debería haber estado llena. Digamos. Debería haber repletado la plaza, Ajá. pero yo creo que estuvo buena la asistencia. Sí, sí. En todo caso, lo que sí nos preparamos para Guns and Roses. uy Sí, sí. sí, sí Agradecer un esfuerzo económico por irme, porque, bueno, yo te había dicho que no conocía mucho de la obra de Caramberris y... y desde de, de esa... Desde ese punto de vista como que irme a estar ahí como parado Aunque, de todas formas, tú puedes, creo ya, apreciar la música Por más que cono no conozcas la banda, ¿verdad? Y de pero, hecho... Pero yo creo que la disfrutas, la disfrutas mucho más cuando conoces lo que canta el, el grupo Sí, sí, pero de que la aprecias mucho más a un grupo cuando lo ves en vivo Y si es que es un buen grupo, mejor, no o sé sea, Realmente me lo va a gustar mucho más desde, desde ayer que. Claro, el, el, que es, el que es bueno se lo nota en vivo Porque no tienes todo el... El, el soporte y el salvamento que te dan los arreglos de estudio ¿Sabes? y que tú sabes que muchas veces disco hay discos que se hacen con músicos de apoyo no o sea que aparte de tener la banda tú haces con músicos de apoyo y si consigues hacer un buen acople de la música en vivo sin músicos de apoyo o no, sea es los... tienes tienes calidad tienes los cuatro loco batiéndote. además además tú, tú ves algo y en las, no sé, en las pocas bandas que hemos tenido presentes internacionales. Tú puedes ver incluso la interacción con el público, cómo es diferente el manejo del escenario, el manejo de la emotividad ah, y el exacto. ritmo del concierto, o sea, la propuesta de no sé si es decreciente, si es al inverso. Y a pesar sea, de las barreras notas, del ¿no? idioma, muchas veces, como es en el caso de acá de de Cranberries que daña Dolores y sí, solo el nombre tiene <ríe> es en español, <ríe> viejo, porque, no, no, no sabe. Solo sea, Maxime Not to my family. Para mi padre, mi madre, <ríe> Ah, bueno, Estuvo este, Esto, simpático Bueno, Eso sí, ¿no? Eh, ¿Qué te iba a decir? Ya empezó entonces la primera fecha Del campeonato ecuatoriano de fútbol Ya Ajá. te digo, todos los partidos estuvieron buenos Hasta pues... el, indep hasta el, bueno, el independiente Estuvo flojón Yo creo que le afectó mucho la lluvia También el, el que del que me Medio no. no me gustó la... o sea, no, no, no, o sea, no exageremos El del Medio también estuvo flojo fresco, pero no estuvo malo, malo, y yo creo que el partido del independiente eh, conspiró mucho el clima y la cancha, y en ¿no? el Lomedo también, bueno, y también hubo una diluvisa, es que el sábado fue, llovió en todo el Ecuador, sí, ¿sí? y fue constante, incluso el, el partido del nacional, que ese en cambio, a pesar de la lluvia, sé que fue bueno, sí, no, estuvo a apenas, para, a pesar del cero a cero, lo seguí apenas por radio, pero sé que fue un buen y a, ser, a pesar del cero a cero, también te puedo decir, es que aquí fue el asociado, y asociados, Eh, seguimos todos los partidos. Creo que eso es algo que yo podría decir, es nuestra diferencia con el resto de colegas y colegas que o sea, que clubes. trabajan en, en, en medios grandes. Nosotros usualmente hasta en el estadio preguntamos cómo van los otros cotejos y si no puedes sí, llegar pues, ra yo, yo tenía antes una radio solar, que yo llevaba al fútbol, a clases, incluso para ver todos los partidos y era lo, lo más de lo más, porque imagínate era solar, le dejaba ahí al sol de mediodía cargándose. Y monitoreaba todos los cotejos. Ahora panel. Bueno, me robaron, ¿no? Oh. Entonces, no, pero sí nosotros, así sea por radio, por nos ingeniamos por Austin, internet, lo que sea. Eh, nosotros sí. Señales de humo, sabemos cuál es nuestra obligación, ¿verdad? Y luego, aparte de eso, ver el, los resúmenes de prensa y demás. Creo que. Y yo, yo nos felicito, ¿no? no, no, es, no es nuestro no, mérito. O sea, no es falsa modestia, ni dice, no, pero sí hacemos es que esfuerzos para pasar. Y hay gente todo. que comenta lo que está viendo en las imágenes o lo que le están contando, no porque lo vio. Es que fíjate y o se supone hay hay cosas no se supone que ser especializado ya va a tener un plus pero eh, lo malo es que te especializas en solo los equipos grandes y exacto y, y se supone que nuestra ¿no? especialidad sería en todo caso el fútbol ecuatoriano y eso abarca los equipos grandes los equipos más, más pequeños exacto. serie B si es posible segunda y eso sí Bueno, tiene que esforzarse por segunda categoría, pero es que también la cobertura es extremadamente difícil. Supongo que ahora con, con lo que el Aucas esté ahí tal vez haya un poco más de atención. Bueno, bueno eh la jornada había, o se había inaugado el viernes. Con el partido entre Emelec y Deportivo Quito Un partido que... También con lluvia Bueno, ese yo vi el primer tiempo completo Y el segundo lo vi, chances, chances Lo que pasa es que había salido con mis amigos A propósito, un saludo a mi amigo Ricardo Chiriboga Que vino de España ¿No? Y con el que me pasé discutiendo de fútbol toda la noche eh, Imagínate el poder Ha podido asistir al Bernabéu a, Al Camp Nou, o sea maravillas, maravillas, maravillas A ver maravillas de partidos Y... Con el que me cansé de hablar de fútbol aquella noche Había llegado él de viaje ya Un inmigrante más por allá Y bueno, un muy buen amigo, eso sí, un saludo para él no Un buen inmigrante <risa> Y ahí, entre conversaciones y lo de, y todo aquello Estaba viendo yo el partido de Melec Y como te digo, el primer tiempo lo pude ver íntegro El segundo a cuenta gotas Pero verdad, yo voy yo voy a dar mi aporte Primero, eh, qué mala la cancha de Melec Pésima Eh, hay periodistas que insisten en que es buena la cancha de melee, que tiene buen drenaje, y es justamente el que lo transmite Meleque, este señor, este periodista Rómulo Barcos, siempre escucho yo que dice, tiene buen drenaje esta cancha, ni sé qué, y es Vamos todo los malos, ¿no? todo, todo, todo lo contrario yo sí creo que conspiró un poco para el espectáculo, pensé que fue un buen, más que nada fue un partido bien bien dientes apretados sí. de este este Melequito, y ¿sabes por qué también se sucede eso? Es justamente por el estadio, el estadio de la cancha, porque el balón Se empezó a levantar, se empezó a dividir Y tú sabes que ese estilo de juego Precisamente lo que hace es que caiga de una fricción Aparte de que le resta Tremendamente calidad al espectáculo Claro, en el primer tiempo hubo dos expulsados Eso te, te daba a entender Que ¿no? este partido se va a poner Un poco caliente A eh, propósito eh, los... a Pirquio le, le, Digo a Le echaron tres fechas de suspensión. Porque creo que se había. ¿Qué es eso? Se había insolentado con los jueces, ¿no? Después fue la expulsión de este de uno de melech ¿Cuál fue el Melécista que Que dicen que no es el Fantástico que nosotros hemos consumido mal el apodo loco. No le dicen el Maravilloso. No tiene. Ah no tiene apodo. no o se lo ponemos entonces, eh, pero, pero aquí yo me acuerdo que y yo uno de los que se convenció con que el man era el fantástico pero no era el fantástico Torisman. no tenía por bueno en fin ya no que agradeces que le ponemos apodo aquí bro? a ver es? que <risa> agradezca que le decimos fantástico yo creo es un buen jugador no cuando no es que <risa> que bestia salen <risa> en estrellos <el risa> de sus cuando botiles cuando no es que sea una mola <risa> y... o no es, es hombre ni... de flama o algo así nada que ver, bueno lo que Claro, él había salido expulsado porque había caído en la provocación de Michael Arroyo. Que, oye, sí es cuando se le va el mate. Es sí, una sí. Cosa Impresionante a Michael, lastimosamente. Y bueno, el primer tiempo hubo más patadas a entre canillas que a la pelota. Y, y sí, sí estaba, sí estaba un poquito y, bronco. Pero el segundo tiempo fue, fue mucho mejor. Yo digo que incluso en el primer tiempo fue un poquito más peligroso el Quito. Y estaban ganando fácil las las espaldas a la defensa de Melec, que volvió al módulo de claro, tres atrás. Eh, Ah, bueno, ah, claro, no hay se sí, sí, están poniendo el 3 atrás, ayer... No, no, no, no, ese partido, estoy equivocado ese partido de Melec jugó con línea de 4 y esa fue una de las complicaciones que tuvo el equipo eléctrico. A ver, eléctrico. sí, sí, sí es, no, pero... eh, jugó con Achillier, sí, sí, sí. Mina, con... Lo que, Escúchame, yo, lo que pasa es que estaba suspendido Fleitas, entonces sí, de sí. Melec apeló a jugar con línea de 4 y eso le dio grandes complicaciones. Claro, estuvieron los, eh, sí, sí. Carlos Quiñones corriendo por un lado y Achillier por el otro y los, los centrales fueron Mina y José Luis Quiñones se lo bajó. Si sí, había un grave problema en eso y yo, yo te había dicho eh, que ese claro. me parece uno de los principales problemas y por eso el Quito estaba siendo más peligroso. Otro, otro que volvió a la línea de cuatro fue Macara, pero de eso hablamos huevito. ¿Qué más denotaciones de este partido? Eh, viene el segundo tiempo, el, el Quito verás, eh, el mejor jugador fue Neil y, y repite y repite también en el partido de Libertadores buena actuación es, es, está despuntando poco a poco es un jugador que tiene mucha garra aparte aparte de, de, de tener digamos técnica es un jugador que le pone mucha enjundia, a pesar de, y, y claro a, a pesar, pesar de la limitación de su tamaño la compensa con un corazón enorme el Jose Eh, te iba a, te a por fuentes Social. Te, bueno te iba a comentar que el Quito viene jugando Este año al menos lo hemos visto un poco más conservadoramente de lo habitual. Mm. Hemos visto que siempre ha esperado, pero en Copa Libertadores no le dio resultado. Aquí Chile... Sí Aquí sí sí pudo me parece la parte. Ya ya luego hablamos de eso. Aquí el Quito supo controlar las, las a de que a Rojas lo supo anular. Viglieri también no no no hace no no no fue su mejor debut precisamente. Pero, Pero Quiñones inexistente. Déjame decirte cuál es el problema del Quito. El Quito se deshizo de Daniel Mina, se, y, y está suspendido el Uintenorio y es Precisamente en ese lugar donde el Quito tiene problemas en el traslado, recuerda cómo perdió eh, la pelota el Quito en el primer gol en Copa Libertadores y aquí en este partido se notaba claramente que el Quito, por donde le entraban muy fácil, era por el centro. Claro, y también eh, falta a Itilson Osvaldo Minda. Así es. es... Muy bien. Eh, el... Bueno, viene el gol de Franco eh, minuto 82, 83. casi que ya parecía que el Quito se llevaba el triunfo un cabezazo. Uh -huh. Franco o sea, un... claro, fue un cabezazo aunque... No estaba el duro del aire que es ahí. Y, y, también hay que, hay que ver que fue un pivoteo ahí que le hizo Checa, que es un magnífico cabeceador. Bueno, viene el cabezazo, Nil entró totalmente solo, le puso un, un, un balón colocado en Lizal, parecía que el Quito se llevaba el triunfo. Pero hacia el final viene uh -huh. un cabezazo. Desde ahí empezó como un poquito a fallar y, y, y, y No le, no le habíamos visto con estas en dos mangas. Entonces todo en el Quito estaba tapando muy bien. Pero muy concentrado. En este partido eh, sale mal. Le cabecea en las manos, de la oreja. A David Quiroz. y en el claro. de David Gliery. Así es. Y en el minuto 90 viene el empate para Emelec Y... Un, Alegría y euforia Eso sí, excelente asistencia eh, Muy buena asistencia La gente de Quito se movilizó Y aparte eso la la hincha de Melec, melec, melec, melec Siempre les responde Además yo el otro día conversaba con familiar eh, Tú metes 10 mil en la cancha de Melec Y se ve bien el estadio Ese es el problema Tú metes 20 mil en el Monumental Y se ve vacío Claro, Tú sí. metes quince mil en el atahualpa, se ve bien, metes quince mil en el estadio de Liga, se ve bien. Y, y sobre todo en el de Melec se nota mucho más por por cómo es tan cerradito, ¿no? Entonces, yo creo que eso también le ayuda a Melec sí, ah, y por eso Con diez mil personas el difícil. Capo se ve muy bien. Y, y, y se siente la presencia Y es una cancha difícil por eso el la del capo. Y también en estadios, en estadios muy grandes, cuando el de Barcelona. El de la atahualpa. En el de Barcelona, y no, y en la atahualpa, cuando cuando hay menos de diez mil, parece que estuviera desolado. En el, en el Monumental cuando hay menos de mil parece que estuviera vacío. Y parece sabes? casi siempre, Y Ajá. luego se le achaca tanta cosa al hincha de Barcelona, pero bueno. Eh, vamos con los partidos del sábado. Ajá. Digo, ¿no? Eh, el si Nacional vi, Nacional con Deportivo Cuenca 0 a 0 terminó este partido. El problema ahí en el en el lado de Nacional fue que hubo mucha desconexión en el medio campo. Se nota que ah, se, se, depe, se depende Pita, mucho no, de la no. bipolaridad de, de los jugadores como Michael Jackson y como Pita. Mira, pero cuando Pita, alguno de estos está bajo no no responde. A mí ¿sabes? lo que me preocupa es el funcionamiento de Pita. Es es para mí el, a mi gusto el más bajo que he tenido el nacional y el menos útil, porque como tú dices, no puedes es un jugador en el que no puedes confiar. Ahora Michael Jackson siempre te saca disparos, habilitaciones, es un poco más generoso con, Movilizándose. A, pesar de, a pesar de que no esté en un buen día sí. O que sea te saca algún remate sí, sí, sí, largar, pero, pero en cambio Pita es, es muy bajo es muy no bajo, esta partido fue nula Pita Ahora otra cosa Yo ponía en el Twitter de FIA eh, Cuánto le duele y le va a doler Y para mí es un jugador que se lo perdió El Nacional por una cuestión De una lesión cuando debieron haberle hecho un contrato Especial al Gordo Lucho que ahora se fue A, a Macará Ese jugador al Nacional hubiera caído perfecto porque sería como una especie de émbolo, ¿no? Para darle más libertad a Willy Sánchez que ya también está bastante entrado en años. Fuera, fuera, bueno para para ayudar en la labor de colabor de, de, de contención, qué Y para salir bien con el balón. ¿Qué está pasando con el Nacional? el típico fútbol eh, juego colombiano cuando recién lo implantas de eh, se sale mucho al costado. Por ejemplo, los defensas, dice que hubo mucho problema en el traslado del balón desde la defensa, o sea, en el salir jugando, que decimos de aquí. Por ejemplo, la recuperaba Castro y, y, y obligadamente pasaba al costado. Eso es típico del fútbol colombiano, ¿no? Al costado, de regresa al centro, de ahí para volver al costado. Cuando otros equipos como, no sé, Barcelona... Eh, Liga, tú ves que el defensa tranquilamente Se la pasa ya a un volante Porque hay más volantes con mejor ubicación Y no pierdes el pase de al costado Sino que hace el fútbol profundo Desde la salida y, y no hay quien se asome a pedir el balón en el nacional Y eso es lo que le falta Porque se asfixia Y yo sé que les les les, les podían... Eh, poner muy fácil contra la pared a la línea de cuatro defensiva del Nacional a la hora de salir porque no hay un mediocampista que baje a pedir el balón que también y los, que regule los tiempos. Que, que lo que quiero decir también es del el, la cuestión del traslado uh -huh. por el lateral. Aquí se lo puso a Renato Ibarra, también tuvo que ser sacado porque Ajá. porque no no aportaba mucho. Ya cuando se lo pone a Juan Carlos Danangonó no, la cosa cambia. Pero también cambia cuando se lo pone Armando Paredes, que al parecer este, tiene muchas ganas de jugar, se lo ha visto en buenos sí, Aires y cambió mucho la fisonomía de Nacional en este. Pero pinto yo claramente entender que lo va a poner siempre en segundo tiempo. Aunque verás, yo, yo de lo que he visto en los últimos entrenamientos de Nacional ya lo está poniendo como titular. Ay, pero a mí me parece que es unos jugadores más útiles en segundo tiempo como el Diablo Lara en Liga, por ejemplo sí bueno ahí se lo dejaría un poco a, a la buena sapiencia del, del Quito. El Cuenca tiene un muy buen contragolpe, hay que ver que cuando se juntan Gabriel Méndez y Escalada ya está bajando las libritas del el, Don el Luis toret. Miguel, el, el Toro ya, ya para que terminara siendo becerrito, <risa> ahí, <no risa> sé, para que sea más movido, pero cuando se juntan estos dos en el contragolpe eh, Méndez, los disparos el, de fuera de Méndez, ¿no? Así es que eh, muy muy bien el cuadro de Cuenca en cuanto a ese ataque Ajá. Eh, no, no, se, no se había visto el, el lo mejor, de... Yo sé que lo mejor del bueno, Cuenca es, es, la es la defensa el... ¿no? Bueno verás, la defensa estuvo con Narváez eh, Narváez muy Ar, bien Arlinda es... Llovin también Arlín estuvo decente, yo te puedo decir. lo dije, no. Arlín, Arlín, Arlín yo Es que tiene un, pone, como dice Krusty, se pone en cada nombre. Eh, John Marvales, ya te digo, es de la mejor que tiene el Cuenca y siendo un jovencito Ajá. todavía. Yaniero eh, y Ayoví estuvo y, y Jaime Chila, lo ¿no? que estuvo el año pasado en Barcelona. Sí, el Javier, el que se hizo pedazo solito el año pasado, pasó del Cuenca Nacional y de hecho estuvo también en la alineación titular bueno un 0-0 que de todas formas fue un partido entretenido a pesar de la lluvia a pesar de que no hubo goles y sobre todo la lluvia creo que frenó bastante a la gente ¿no? a que sí, el... sí está lejado bueno el sábado fue frísimo, ¿no? Sí, un día complicado de bueno, verdad llovió todo el día en Quito y parece que en todo el país en San Golqui mucha fue... es que cuando aquí por, por aquí por este sector del Valle de los Chillos llueve llueve en serio ¿eh? mm -hmm. es, es impresionante y aparte que siendo una cancha tan novela de San no tiene las la mejores recursos en cuanto a drenaje y demás. Bueno, eh. pasemos a ese partido. Creo que tú lo viste mejor porque yo, yo estuve un poco más pendiente de cobertura de Nacional y de Almed Y el, vi el, el partido. ¿Qué tal les fue? Pero, pero a los años que... que ah, vamos a decirlo, ¿no? Que Gamavisión vuelve a tener transmisión... Yo lo que te decía y también ahí, el ahí en el bueno. Cibox eh, la, la transmisión se veía limitada de cámaras. Eh, parece que están buscando todavía buenos lugares para ubicar. Es que está muy pegada la cancha a los graderíos. No te des espacio para poner riel. Eh, para prácticamente poner... es una cancha de barrio. Claro, Yo... No vi. puedes poner la pluma, por ejemplo, que es, es típica. Y, y también te dific... Vos normalmente haces con una riel cuando es un partido importante a cada lado, ¿verdad? Y también tienes el que se ubica en los, corner, en los corners, que en los, en los mundiales normalmente hacen con las de Stericam. Alguien que está en los corners y, y sigue. O la grúa. Y las plumas. Las plumas, esa es la grúa. Y las plumas que pones también en los en los eh, arcos, ¿no? Entonces, no nadie, no por ejemplo, no es se va a implementar porque es prácticamente la cancha de San Joaquín es una cancha claro, de la, barrio. La, claro, lo difícil es porque si si si despliegas tantas cámaras vas a tener millones de cables justo en la salida de los jugadores y te los van a pisar, vas a causar molestias. Entonces, y ahí parece que se hizo con una una cámara desde las gradas, otra justo ahí a borde de campo, una y otras dos ubicadas, no sé dónde las pondrían, que eran a los costados, No había más. Es difícil porque, o sea, Están haciendo otro estadio en San Este es el que se supone van a hacer. Este acabar. va a ser Y sí. tienen que acabarle y sí, hacerle sí, sí. para eh, Se supone que va a ser para menos unos 20 mil ¿no? A propósito ya presentaron la maqueta del Nacional Que ahora sí se va a hacer Ya Hay ya convenio está. con el municipio Eddie. Claro, ya ya se firmó el convenio con el municipio Va a ser en el Beaterio ah. claro, Para mí es una tragedia Porque el Beaterio me queda al otro lado del mundo yeah. Pero Pero se vio, se vio que el hinchado nacional Está en el sur de Chile. Y se vio un hermoso estadio La maqueta de. Es... parece la arena Amsterdam ¿no? Sí, sí, es Esperemos que, que el proyecto se... Se, se consolide, se, consolide. Se, se haga realidad Exacto Bueno, te decía Este partido eh, Fue más... Lo que pasa es que se chocó un poco Con el Dolomedo también Sí, y bueno, ya te podría hablar más del del Olmedo Ajá, yo vi poquito, Verás. partes, partes yo, Es que para empezar yo no sabía quién le transmitía el Independiente Yo también me sorprendí bueno, Vi en el periódico De ¿sí? leche, pongo Gamavision y ya estaba ¿sí? Sí. sí, lo que pasa aquí se vio que el, el, el Manta le va a costar bastantísimo Es un equipo que se deshizo de bastantes jugadores de al menos de cuatro Pero eh. lo mejorcito, de lo poco que vi, lo mejorcito estuvo en Cristian Gómez y Martín Manta sí. que, que, que pero tú no olvides viste quemarse Pero eso más bien yo les vi a segundo tiempo mejor porque porque cambio Joao Pinto no quiero digo Joao ya ese, ese es de Portugal yaño Pinto el el dt del Independiente en los cambios se jaló un poco las cuadras yo vi el yo te digo más el segundo tiempo y es raro porque tú sabes que Joao Pinto más bien busca yaño Daniel. Pinto más bien busca siempre ser ofensivo él dice Uy, pierdo ganó pero, pero pero amarró bastante verdad sí sí, el... sí eso por eso te estoy diciendo pero Tome en cuenta que era el debut Y ganar era fundamental en el debut y, para cualquier no, equipo Y, y bueno, ¿no? el primer partido que juegan sería El Independiente y lo gana Una o sea, cosa, una cosa que... bárbara Esto de Víctor Montoya ¿A ¿Qué, qué fue? Una entrada con los pupos de arriba, las dos pies de frente y levantados. La típica que le puedes agarrar a en, en la mitad de la camilla al rival y tranquilamente fracturarle porque tus pies están elevados y no van a ras de piso. Que esos son los más peligrosos. Tú sabes que esos son los más peligrosos y así, y Roja y entrada media por atrás media de costado desleal y es un jugador que definitivamente ha tenido oportunidades sabes que en Barcelona tuvo dos años para consolidarse no lo consiguió y, y ah, ahora en su debut en el Manta va y se hace expulsar de una manera eh, fue innecesario el balón estaba lejos del área eh, fue fue fue totalmente equivocado el gol vino por parte de Armando muy golazo yo sí lo pude ver sí, muy lindo gol 150 fuera área. este jugador lo hemos seguido yo, Ahí sí te digo, el mérito de fútbol y asociado. desde el año pasado el técnico universitario lo hemos seguido a ver cuándo pone esa <risa> No no la vamos Armando Willen, nos parece un buen jugador, muy buen jugador. Sí, sí yo te acuérdate de... el año anterior en el técnico, incluso decimos, qué lástima que que se esté echando a, echar a, a cada rato, es no malo. Con el descenso, pero Es, es un muy buen valor. Aquí lo y lo demostró un magnífico gol el de Armando Huila, minuto 50 se Se comió un penal el capitán de Independiente también. ¿no? El... ¿El primer penal fallado en este campeonato? De algunos, porque parece que no, no mismo la ven este año con los penales. Bueno, eh, entonces triunfo del Independiente. Una, ¿no? una buena actuación de este arquero de Independiente, Ascona. Ascona, conocido. Algunas... Eso lo viste a mi pana, a, a Martínez, yo no lo pude ver bien a Martínez. Domingo. Ah, no, fue muy gravitante. Y, y ya te digo que no lo vi completamente. Lo que sí te puedo asegurar es que el, el se nota que el mejor jugador que tiene, o sea, el que le da el, el carácter al equipo es Bolívar Gómez. Ordena mucho. Es que es un hombre de experiencia, experiencia. Sí, sí. Y o, en el en el Manta tú, tú ves que es el que ordena mucho, ¿no? Y yo creo que no compensa el, el extranjero y, y le va a pesar que de vaca, ¿de qué hablas? No, ya te voy a hablar de lo que señor. No, no compensa de a a López, al uruguayo. No para nada, para nada de Será que tal vez es el debut, pero no se le dio esa entrega y la velocidad no, que te da, la, pues, finalmente creo que no podríamos juzgar en una fecha este, este, este, en una fecha y en este partido era típico porque realmente se jugó en, can, en cancha de waterpolo de lo que pudimos <risa> ver no está es que está terrible eso sí hay que trabajar muchísimo eh, eh, no, no, es no, no en esa no el, el, el arquero el colombia todavía de no seguir lesionado o yo que sé pero no me pareció mala la actuación de francisco no no Paseo. no pero te iba a preguntar por qué no. no no yo tampoco creo que todavía Está en recuperación o tal vez están sacándole la carta de natura Tal como pasa con Omar Guerrero Ah, tienes razón pero que Está bonita la suplente del Manta ¿eh? Manta siempre saca de bonitos uniformes ¿Te acuerdas que una vez sacó uno idéntico al de Racing Club? Sí La bechonera sí, sí, sí, no Pero sí. no, cuando estuve en Manta yo vi un, un tomate espantoso lo que <risa> pero, eh, Y no, no me compré Pero no, este estaba simpático Este suplente blanco con negro cruzado estaba, estaba, la Vamos con el último partido del sábado Para ya irnos luego al corte eh, Se jugó entre Olmedo y Espoli Y me parece que el Olmedo se confió Estaba jugando muy bien, pero yo yo que sabes que que creo que los jugadores del Olmedo les está costando a los extranjeros adaptarse a la altura, porque yo veo muy buenos este Barrientos, buen este jugador, sí. el gol Estebanegas, son par de muy buenos. es un jugador. Sí, sí, eh, sí sabe, sí, con sí. Claro, sí, ¿no? sí, sí. ah, ah, buen. bueno, buenos disparos de media distancia pues. y y reparte mucho juego, es está bien, está y Bueno, bien. vanegas deb debutó con gol sino mm -hmm. que se los de los barrientos, barrientos se eh, se fue quedando hacia el final del partido y vanegas tuvo a que entrar al segundo tiempo el mismo ofensivo le falta al medio el mismo lo dijo a, a, cuando declaró al final del partido que todavía le cuesta con la altura Ajá, entonces eh. yo creo que eso conspiró no, sí, finalmente eh, Dani Vera solo hizo un pase pero oh, un pase un pase pase el gol hizo. Nada más. Pero yo creo nada más. fue el peor jugador. Y ¿sí? le falta full poder ofensivo a Bermúdez. A es lo que más falta le hace. Será de ver cómo qué tal se consolidan estos extranjeros que yo creo que estuvieron Y Robinson Sánchez tuvo buena actuación. Los arqueros en general estuvieron bien en este partido. Eh, le, le sacó algunas a Lenin de Jesús. O que también Lenin de Jesús se comió... Que daba... Finalmente no, yo, yo manacó el empate. Pero es un manantero que siempre... Pero, pero se, tanto, se. se comió millones. Ah, eh, hace, pero se comió el el guacamayo <risas> ¿por qué el guacamayo? bueno de que mi que forma de el informe del espoli del espoli homenajea a su nueva sede que es Santo Domingo de los Ángeles eh, que es cierto tengo que ya ya luego te explico qué tengo que hacer con ese estadio porque es nuevo es mm, creo que es primera vez también que se juega se va a jugar en esa cancha el cuadro del espoli creo que el, lo que mejor tuvo fue, no sé, el regreso del odontólogo, es un jugador Bien, que... Sí, sí, pero, el avatar El odontólogo? aire, el avatar. Es, ese sí es idéntico al avatar. Que también me dijeron que Perlaza por ahí tiene su... Yo lo veo más en, la, en las facciones del rostro, ¿verdad? Lo más se parece al odontólogo. Avatar En es... cambio, en todo caso los dos son avatar, Sí, ya. sí. Y punto, que no se peleen por quién es avatar. Ey, Este te quería decir en, en el Olmedo, me parece que bueno, sigue teniendo su mejor salida por los costados de este muchacho Bone. Yo no creía que iba a aguantar más tiempo en el Olmedo, de hecho creía que se lo podía transferir o algún otro grande si hubiera interesado en él. Y eso sí, eh, hace falta poder ofensivo. Está clarísimo, Dani Vera al menos en esta primera fecha no le ha no ofrecido. Estuve en bajo nivel, sí, sí, sí. Eh, me, me... Como tú dices en el espeli, lo mejor fue en Nazaretto y Kizupangi que es veloz, ¿no? Sí, sí, eh, ya se están consolidados los, que, es que ya no son sub 20 los que ah, ajá. toda la camada de chamos de Espoli, Lespoli. Estamos viendo, por ejemplo, aquí que estuvo Jacobo, Kobo. Eh, es su 20, 20 de Olmedo se fue a Liga, ¿no? Como ya sub el que era sub 19 de Olmedo no, no, es así jugó así. Sí, no, sí, sí, sí. ¿Ya no jugó Vínes? No, yo sí, sí lo tengo Vínes. Estuvo en, en la banca, y estuvo Gavilán. Ah, ¿no? cierto que entró por, por, por... Sí, sí, sí estuvo en ah, esa. No, no, y lo que sí, media, media, media liga se fue de la Macará. Por eso vamos a hablar luego de esta pausa. Los ya... lunes, el eh, minuto 60, Vanegas. Y luego, bueno, a la venta. ya cuando se acabó todo, se relajó el Olmedo y el gol de Lenin de Jesús para el empate uno por uno de la pero Hasta entonces, eh, el único ganador era el Independiente del Valle, todos habían sido empates. Eh, la asistencia bajísima como siempre sí y peor con el frío que imagínate riéndose en lluvia loco se transmite en en el estado independiente el lugar se transmite desde las gradas y que no se veía la asistencia pero aquí hay un dato de cerca de 5.000 personas no sé si es que ¿Ah? me, le pelaste de oreja y se oía bulla no sé no no había era. nada de bulla, es Uh, independiente Raz, no sé Nada, nada, Raz chispa, nada, nada Bué. Eddie, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a continuación a poner una Sufridora de uno del, de los Grupos reyes de las canciones Del sufrimiento como es Aerosmith Esperemos que funcione, ¿no? Porque hay veces que presente y nada, naranjas Eh... Su canción Holding My Soul Allá sacada en el 97 Su disco Nine Lives Eso que nos hacía sufrir a todos los que éramos Quinceañeros en esas épocas Tremenda esta canción No, no nada mal no, Pero bueno, ahí va Holly My Soul con Eros Smith y ya volvemos aquí en y Social Sometimes don't seem to fit the crime. Yeah, there's a hole in my soul, but one thing I learned, for every love letter written, there's another one burn. So you tell me how it's gonna be this time. questo è il vostro programma calcio e associati Y regresamos en Fútbol Asociados Para decirles que Seyer del Ecuador es mucho color Ponle color a tu auto A tu móvil Con Seller del Ecuador mucho color Con Seyer del Ecuador Todo en productos automotivos Fútbol Asociados llega gracias al manjar Rico, delicioso, nutritivo Sabroso, dulce manjar de todos los días Hay el caducado, el pasado, el repasado, el reciclado. Disfrútalo como quieras, solo o en compañía, el manjar. Gracias a Metal War, mucho, mucho color con Metal War, de uh -huh. <ríe> eh, Todo Metal World, Metal War. Es todo en soluciones para tu software, tu hardware, Metalwar, asesoría, auxilio inmediato, programación, reprogramación, todo de tu PC, asesoría para tu Second Life, para tu mundo virtual, todo lo tiene Metalwar, gracias a Electro Supplies, ¿Qué es Electro Supplies, Eddie? Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido Electro Supplies contacto 096-829096 con el ingeniero Alejo Cadena. Si sí, se te pudrió la batería de tu celular, de tu laptop, si necesitas para estos aparatejos sus respectivos cargadores. ¡Ay! Repuestos de mano se, se te suele dañar, ¿no? Entonces lo mejor sí. para volver a sí. tenerlo funcionando. ¿Qué pasó ahí? Es el micrófono, es que ya.. ya. ¿Te decía que lo mejor para volver a funcionar, poner a funcionar a tus aparatos tecnológicos, los repuestos, lo tiene ElectroSupply. Estoy ¿Pues de mandarle a ver un micrófono Electro ElectroSupply. Sí, oye, ¿no? puede sí, sí, sí, sí, sí, sí, que sí. <risa> bueno, eh, pues vamos con los partidos del domingo, ¿no? Ah, bueno, estábamos oyendo no esta, este es otro de los reyes del sufrimiento, el señor John Bon Jovi. John Bon Jovi, amigos. Eh, que Soy suba aquí John equipo. Bon Jovi. No, sí, sí, en verdad, para, para trágico este, loco, es, es impresionante las canciones de, de, de Bon Jovi. Yeah. Lo no, habíamos dicho alguna vez antes, ¿no? Pero sí vale, vale la pena decirlo. ¿no? Repetirlo. Uno de los campeones del sufrimiento, así como de los mid. ¿Es Bon Jovi? Sí, sí. Sin duda, pero eso pega tanto acá y por eso se llenó cuando vino. <risa> no, es que es, es, íbamos a hablar de eso, ¿no? De... de... De lo que es la relación del pueblo ecuatoriano con las canciones sufridoras. A propósito de JJ, que la próxima semana hay especial de, de JJ aquí en Fútbol de Sociedad. Sigue, ¿Por qué estamos tan miserables? No, bueno, no sé. <risa> <risa> bueno, en fin. Eh, ya No, te decía que aquí para pegar la, las baladas, las canciones románticas, pegajosas, Ajá. suicidas... Ya. Yeah. Eh, Se siempre siempre aquí en Ecuador pasan lo que el, este tipo de canciones son las que más pegan sí no sé si es, si es la situación comercial yo, yo que sé o es la herencia la herencia ¿no? todo el mundo dice que ya es es producto de nuestro pasado que no o sea en general de, de la conformación de lo que es hoy Ecuador y todo lo histórico que no ha sido tan trágico y lo suponiendo es que no ha sido tan trágico como en otros lugares no ha dejado de ser o violento lo que ha sucedido aquí sobre todo en la época de la conquista podríamos decir Y, y pero claro, en la cuestión musical sería, será que nuestra música autóctona generalmente tiene este ritmo lento canta mucho a las tragedias amorosas más que nada sería interesante conocer también la influencia que pueda tener la música indígena ancestral Sí, por ejemplo. que me imagino debe haber sido muy romántica en el sentido de lo que representa el romanticismo como como como pensamiento como escuela de arte o algo así que es el refugio en la naturaleza en los sentimientos en ser muy emotivo no entonces de seguro era así el, el antepasado musical que podamos tener aquí y eso debe haber influido en nuestros gustos al haberse mezclado con todo lo que nos trajeron los, los españoles que al fin y al cabo tienen ese origen latino también muy muy emotivo, muy pasional, que eso más allá de ser solo un cliché o tal vez un, una, gen, una manera de generalizar, yo creo que tiene bastante de verdad, ¿no? Digo, no sé qué opinas. Sí, sí, por ahí tiene que ver el, y el hecho que aquí nos encanta la la música sufrida, pero sí, pero generalmente yo, yo creo que la historia ha tenido sus, sus sus retos amargos la historia de Ecuador pero sin duda no ha habido una tragedia como, como la vecinas. de Haití, por ejemplo porque Haití fue pues, prácticamente va de nuevo lo que pasó allá y a propósito sí, sí, sería bueno si todavía se recetan o donaciones de sí, sangre sí, sí, sí cielo, no. No se si eres O negativo, loco, si tienes la oportunidad es lo O negativo es que de preferencia, tú sabes que es un tipo de sangre muy Realísimo. raro, ¿no? El, el que don... tiene Santiago Morales, por ejemplo Sí, entonces Santiago, si no está lo Vaya a donar, no. donar ahí a la Cruz Roja no. Imagínate, ya sabemos del tipo de sangre de Santiago Morales sí, Estamos sí. bien informados, loco eh, Podría ir a donar, sí, si sí, tiene sangre negativa O conoces de alguien, sí, eh, ahí sugiérele que pueda hacer su donación Allá en la Cruz Roja, Sirve sí, vale bastante, y sabes que es buenísimo donar sangre Te ayuda Por ejemplo, yo, yo le lo, yo lo hago de vez en cuando acuérdate que a la U siempre iban Ajá. y yo siempre donaba por, ¿por qué? porque mi familia tenemos esa herencia de tener sangre espesa por sí, aquello de tener no muchos glóbulos contado. rojos ese tipo de cosas, ya nos habías contado bueno men, <risa> entonces sí, sí. si tienes problemas igual van a la sangre que es bueno uno van a la sangre sí. te sale sangrita no evita loco sí. bajas de peso <risa> claro, bajas de peso loco y... No, una vez que doné sangre, sí es que sí es cierto que tú tienes que un ratito esperarte a que, a, luego de que te sacan tu respectiva pinta. Ya, no ay, te vayas a pegar las cervezas inmediatamente. Te no pasa nada, tenga. <risa> <risa> bueno, vamos con los partidos del domingo, ahora sí. el Vamos con Católica Barcelona, ahí estuviste presente en he yeah. dicho, es en, en el Atahualpa, ¿no? que En el cual, en teoría, oficiaba Universidad Católica de local. Pero ese el local solo fue en Yo, yo yeah. estoy viendo los relatos de una radio costeña. Pero, pero mira, mira, mira, mira. Sal, salta la Católica. Un eh. poco de papelitos nomás. Y mira cómo salta Barcelona. Y todo. ¡Ah! Es que Sí. Bueno es esto ya ha sucedido ¿verdad? Barcelona ha jugado de local en todas las canchas del país, así siempre creo local. que en la única en la que no ha podido ser local de las, era en la de Liga. La porque... de las 40 fechas que juega Barcelona alrededor del año treinta y ocho son lo... Por lo cual además se le exige el equipo entrega y eso es es, es la fundamental diferencia hay gente que dice esto es solo un espejismo Barcelona no está igual para pelear nada este año, es un partido que le ganó a la católica desarmada hay gente que es más despectiva incluso muy irracional y dice se le ganó a nadie, o sea me parece una estupidez decir eso bueno, pero eh, yo yo sí si, si veo algo muy positivo en Barcelona algo que se debe resaltar y que es digno de, de, de, de festejarlo, no sé, por parte de la hinchada es que yo, desde que Barcelona está Eh, eh, eh caído en desgracia, o sea, desde el 97. Yo nunca he visto un Barcelona tan combativo, tan veloz y que juegue fútbol además. O sea, el equipo corre porque Barcelona no era cuestión de adaptación a la altura, era cuestión de idea táctica, era cuestión de objetivos, de de, de ambiciones. Y sucedía que Barcelona no corría, trotaba en el monumental, trotaba aquí, trotaba en donde sea que le pusieras a jugar. Entonces, lo fundamental de este Barcelona es el cambio de actitud. Que lo viene, que es algo que viene arrastrando desde el año anterior con aquello del descenso y con todos los problemas que hubo en en, en, en torno a Barcelona, ¿no? Eh, entonces, yo, yo sí digo que. Lo fundamental y lo más importante ahorita de este cuadro es es, es, es ver el, el, la entrega que hay dentro del campo de juego. Se nota que Barcelona le está haciendo bien esto de trabajar en la altura, hay buena velocidad en los jugadores, hay sobre todo menos, no sé si decirle miedo, pero en todo caso hay menos recelo por, por entregarse dentro del campo de juego Es algo importantísimo ya, Este este proceso de adaptación Fue más que nada necesario Para quitarse esa trabas mental Es lo que tú dices Ajá. Y bueno, se se ve también el, el Lo que es la cuestión del trabajo físico Por ejemplo, en el primer gol de Nazareno Que tú decías, bueno, es una brillante jugada Pero hay que ver cómo corrió Nazareno Fue un tren ahí en comiéndose la cancha hasta que eh, se quedó solo para definir Así frente es. vamos eh. a la brevedad, eso sí eh, yo digo hubo 16 mil personas, claro como siempre tú ves 20 mil en el Atahualpa y resulta que te dan Papá, una y... asistencia de 18 mil personas padre. en este caso dieron trece mil seis de las cuales 6 eran de la católica, trece mil sí. eran de Barcelona, sí, sí. bueno digamos que eran 50 de la católica Sí, son los 356 también? No, no, no, no, sumando jugadores y cuerpo técnico, no, no, no eh, Barcelona puso el color, puso la fiesta en el estadio La hinchada de Barcelona, otra cosa es, se le ve muy tranquila a la hinchada de Barcelona No se le ve tan ansiosa como el año anterior Que pifiaban por todo, que se quejaban por todo eh, Muy cadenciosos, los, los hinchas dejaron a su equipo de desenvolverse en el campo de juego Lo que sí, ahora sí hagamos ya el análisis de los equipos La Católica está sin Omar Guerra, está sin Juan Trivilín Triviño. En consecuencia, sí se puede poner en tela de duda la victoria de Barcelona o no se le debe sobredimensionar. Porque también la Católica es un equipo que tiene menos trabajo que el mismo Barcelona. Es decir, ha cambiado algunos de sus jugadores, ha incorporado otros tantos nuevos. Entonces, el que se acople todavía el equipo de Católica es una cuestión que hay que esperar unas sí, cuantas ¿no? fechas más, pues, a diferencia de Barcelona que ya tiene 3 meses de en trabajo. lo de God suele también ser un poco perjudicial el hecho de poner tantos jugadores, la Católica contrató como 12 nuevos de, de lo que fue el plantel que ascendió a la Y bueno. justamente muchos de los nuevos jugaron, Hugo Vélez, Santiago Morales, Fidel, Mar, no, Fidel Martínez, no, no, Facundo Martínez, Facundo Martínez, Walter Isa, no, Luis Facundo Carlos Espino, la que esto era del... No, Carlos Espero era de Laucas, Walter Isa estaba en Egipto, no, Facundo Martínez sí estuvo el año pasado. Mora, Miguel Ibarra que además le bailó Nazareno, uh -huh. eh, Cortés. Nuevo, Peter Mercado Peter nuevo. Mercado no estuvo. Y eh, García y Peter García. Detrás, sí. y, y, no, digo, Ider García sí estaba. Entonces tenemos y, que tres o cuatro jugadores ya habían jugado con Capital. Y Richard Villagres juvenil. Pues. Ya. Entonces todo el equipo era nuevo, no, se notaba que no se conocía mucho. No quiero tampoco quitarle el mérito a Barcelona de haber ganado después de como 15 años, 3-0 en la capital, algo que no hacía. Ni siquiera ganaba, ni empataba siquiera. La última victoria del Barcelona fue una aislada contra el Deportivo Quito el año anterior, que fue una cuestión más de la casualidad que de que de otra cosa. Y de ahí tú recuerdas que era el talón de Aquiles Barcelona jugando en, en la capital. O sea, en la altura era el máximo problema. Y sobre todo debutar con una victoria que importante es. Se espera para este fin de semana, eso sí que algo que dijo Hart. Eh, no podría ser, sería algo impensable, inaceptable, inadmisible que Barcelona llegue, lleve más público de visitante, cosa que suele a veces hasta suceder, eh, que de local, luego además de haber ganado en altura, por lo que este fin de semana en el monumental se espera unas cuarenta mil personas bajo, digo yo sí, ¿no? creo yo, porque si a si al Atahualpa llegó casi 20 Al, al Monumental que no llegue en 40 Sería una afrenta Además que el rival es magnífico Ahora si sí, eh, Fundamental el trabajo de Vanguera Que atajó un penal yo, si Le, le, le mató ma lo de esa poco jugada, de espíritu Que, que, que, que, que pudo haber puesto la Católica Hablando de esa jugada yo la doy como penal cuando yo Es mano es penal Yo creo que como árbitro debes tener Tu criterio para sancionar o sea Pero ya bien estricto y definido Y mi criterio desde hace años es Si el balón va al arco Así no haya habido intención y hubo remate, y, y, y estaba eh, bueno, abierta todo, del cuerpo, claro, para mí es Sobre todo era remate al arco, que es lo y fundamental. pudo no haber habido intención, pero remate al arco y mano, para mí es penal, saben donde sea. Por fortuna lo ataja Vanguera para los intereses de Barcelona, no lo cobra muy bien Espínola. Eh, eh, ¿Cuál fue? Fue Espínola o Martínez, finalmente fue Espínola, porque en la transmisión yo estaba oyendo que fue Martínez, pero como no les ubico todavía bien, Luego en las crónicas de, dice que es fue Spínola. Yo también me acuerdo que fue Spínola. Eh, en fin. Bueno, pero eso pues, cobrado. ¿no? La, la saga de Barcelona muestra un poco de problemas en, en, en el contragolpe, Pero cuando ya está bien armada son casi impasables. Eh, perlaza bien, y ya son hurtados. ¿no? Eh, les falta complementarse y jugar, ponerse de acuerdo mejor con los laterales. Omar de Jesús está cambiadísimo. Parece que fue un jugador de 20 años. No sé, corre, vuela es, Está totalmente distinto Lo que estuvo medio bajo en Barcelona Fue por ahí Garcés que salió lesionado Y Macías que es el que más duro Le pega a la altura de lo que yo sé En el equipo de Barcelona Sucede que en promedio Y como regla general son 20 días de adaptación Barcelona no tenía los 20 Pero hay jugadores como el año anterior Frickson George que le costó casi dos meses Adaptarse a, a vivir en Quito o sea, claro. eso varía de, de organismo a sí, organismo eso es verdad, entonces a, a Macías se nota que le afecta muchísimo Yo quiero resaltar también que Barcelona estaba sin Moyola y sin y sin Bolaños. Bolaños ya juega este fin que de sería, semana. Sería muy interesante verles de estos dos que, que, que son pilotos de ataque, que son jugadores que Velocísimo, trasladan el balón. el balón rápidamente, tanto por, por su velocidad a la hora de correr como por la, a la hora de soltarlo al balón. Zamudio es, es de los mejores delanteros que yo haya visto que han venido acá. Okay, Tiene grande. una calidad y no solo es un gran nueve, gran centro delantero es alguien que vez. juega bien ¿no? recordemos, minuto 30, minuto 40 el gol de Nazareno, Giovanni Nazareno sí, pero abuela Buela y un taquito magnífico de, de, Macías, de, de no, no, fue de, de Zamullo Samudio de, sí, de, de Zamullo que aparte de eso saca la marca de dos, de dos de los centrales y le deja solito para que encare ya el gol a Mora Eh, que también no estuvo, como que no se entiende todavía con sus compañeros, eso, eso cuesta es que... tiempo, cuesta tiempo, no le hagan que... de menos a la católica que ya la gente que no se va a la buena, no, no. Verás que fue el primer partido de mora, porque no, no, no atajó ningún amistoso. Dude. Ajá, no, no le hagan de menos a la católica que buen, tiene buena plantilla. Eh, también quería resaltar el trabajo de Fernando Hidalgo, es, eh, tiene que estar en la selección, no hay duda, es eh, se comió la cancha. Uh, tiene yeah. excelente habilitación Recuperación De la selección ahí podríamos hablar uh, Falta, falta Claro, lo que pasa es que no hay una cien en recuperación a en la selección. Eh, Leí hablamos de, de qué tan bien sentaría el, este re, rumor que sería Rubén Darío Insura el próximo DT de, de la selección. Eh, importante en Barcelona la entrada de Vinicio Angulo, minuto 43, es un joven que viene marcando goles y que ya no le tiene miedo a pegarle al arco, eso es fundamental. Cuando un jugador nuevo puede hacer un gol, es la consolidación eh, del proyecto, porque un jugador va a estar muy temeroso hasta que consiga algo dentro del campo de juego, entonces para mí Angulo va a seguir creciendo como la Espuma, porque es un muchacho que hace muy bien la diagonal y que ya le perdió el miedo a pegarle de fuera. Luego el otro gol fue de Zamudio, un desborde magnífico, y esto es importante en Barcelona, en las sociedades por los costados, hay mucha amplitud de juego ofensivo en Barcelona, Omar de Jesús con Cocacho Macías, aparte hay grandes diferencias en Barcelona, ahora tú ya ves buenos centros en Barcelona no había quien mete un buen centro, No pasaban tres cuartos de campo y eran el Horacio en Barcelona ahora se gana la línea de fondo con Macías haciendo tándem con Omar de Jesús por el otro costado suele suceder entre Nazareno y Bolaños que no estuvo o entre Nazarelo, Nazareno, Bolaños y Oyola eh, es muy interesante lo que propone Barcelona, le, le falta un poco de juego más por el centro lateraliza mucho Pero y también le falta probar más de fuera a Barcelona. Ahora por parte de la Católica no se vio nada, es que no se vio nada, se espera que se acople el equipo. Y, y lo que sí me preocupa es que con tan buenos jugadores no haya hecho aunque sea un poco de resistencia. Eso sí es preocupante, o sea, es cierto sí, que de, son de, nuevos, de, de. pero tiene una buena, pero tiene mejor plantilla que el Independiente del Valle o que el Manta. En las transmisiones habló mucho que que, que el estado anímico de, de la Católica estuvo fatal. Es Desde que entraba a tu cancha de local y, y... Se supone que eres local y ves pura camiseta del otro equipo y bueno, ¿qué pasó? Y encima se les cae más cuando cuando ataja el penal banguera. Sí. Y lo que pasa es que al principio sí entró bien la Católica, generan unas jugadas de peligro... Pero no, no, no hubo concreción, eso sí, se comió alguna de este jugador Luis Carlos de Espínola, y e incluso este, este, este este, volante extranjero eh, Facundo Martínez, más o menos nomás tenía buen manejo, eso sí, bueno para romper el ritmo pero no sé, no llegaba con el balón hasta las inmediaciones del aire, le, le falta ayuda, le falta bueno, eh, acompañamiento. Estamos... En esta fecha de domingo se vieron bastantes goles, más de la mitad. de Los el... mejores partidos estuvieron. Y los También. mejores partidos, porque este que se jugó en Ambato fue un partidazo este entre Macará y Liga. Dos equipos que juegan muy bien el fútbol, que tienen magníficos jugadores. Me parece que Liga es el candidato fijo, a, a es el, el el opcionado número uno, se podría decir, a a ganar esta etapa al menos. Recordemos que no tiene obligaciones internacionales, así que todavía más está facilitado el camino. Pero el Macará tiene un ataque de, de temer. Pero yo temer, te, yo te lo voy a repetir cambiar. y desde este partido lo abajo voy a hacer constar. Abajo está el problema del Macará con Tuvo que que volvió, el año anterior. Yo a línea de plata. No eh, fue lo primerito que, que, que observamos. Se lo dejó Argenis Moreira en el banco. Se, se puso solo a... a Los jugadores Albornoz con Poroso. Ajá. Y los desbordes fueron con Carlos Castro y el jugador... Eh, ya, eh, ¿Cuál es este? ¿Jason o Jonis Coroso? En Macara. Jonis me parece que está jugando. Es que yo, no, yo estaba en el estadio. No, es, es de, déjame ver la inicial. Si es Jason. Ah, no, claro. Franklin Coroso. Desgarrado Ah, sí te he dicho, ¿no? Que el video... Sí he visto. ¿Qué dama la que sale aquí, no? Era pelada de Michael Hutchins ¿no? Sí, sí, no, sí, pues sabías el nombre y todo... Nada ah, Helena te... Christensen, sí, Bueno. Sí, sí, sí. Me acuerdo de, de, de aquella clase en la que nos sorprendió el buen profesor León a llevar... Llevo el video, ¿no? Esta canción de Chris Dyson. No me acuerdo. Y le una de Madness, me acuerdo. Llevó llevó Cell. Ajá, soy excel, excel, excelente músico. buen gusto me, del profe. me ha ayudado mucho aquí con lo de la tesis y demás. Esto es, empate 2 a 2. Eh, recuerda lo que le pasaba al técnico universitario Hacía 3, le hacían 4 Hacía 2, le hacían 2 Y así, y así que descendió el técnico universitario Con buena inversión y con buenos jugadores Uno de ellos, de Armando Huila Del que hablamos hace un ratito Bueno, pero fíjate en el, en el caso de este partido Yo te digo, Liga dominó En todo todo el accionario Para mí durante los 90 minutos El que tuvo la iniciativa, el que tuvo todo, fue Liga Ahora lo que hay que decir es Yo te digo ¿Hay que decir yo te digo? Uh -huh. Eh, lo que observé y lo que hemos venido observando desde los amistosos es que Macará tiene una magnífica ofensiva, No bueno, tienes ideas, magnífica. Los, las pocas opciones que tuvo le, le pasaron a Gaby Fernández, está a un nivel espectacular. Ahí el primer gol le hace volar a, a, a, su, a, a Gonzalo Chila. Una jugada... Pero le, le, le, le hizo toser como sabemos decir Literalmente y para sirve, el fin la primera Ahora se viene un buen termómetro este fin de semana Tanto para Macri y para Barcelona sí, Oye, Es, es un es, gran partido sabes, oye, Para mí es que uno que, de los más atractivos de ¿Sabes qué eso es lo bueno de este campeonato? Tú tienes buenos equipos, bien armados, con buenos jugadores Y al menos tienes eh, Yo diría seis candidatos para pelear Fuerte el torneo O sea lo tienes a a Liga, Barcelona, Emelec lo tienes a Macará y lo tienes al Cuenca y al Nacional que también se han armado bien o sea tienes seis buenos equipos hay expectativas cada, puedes, puedes tener, eh, cada cada equipo invita a soñar a su hinchada por su plantilla sobre todo, claro. y a muchos otros ya por su funcionamiento Macará por ejemplo cada, cada equipo tipo. tiene su, su su expectativa ahí pendiente, sabes que digamos que el punto más bajito estuvo por ahí Ferreira en el ataque, pero usted también este Villal es peligrosísimo bueno, lo que hay... es que Ferreira no brillaría mucho si es que tú no le abasteces Porque él está corriendo más por el centro En, en el equipo de Macara Y la claro, que lo he visto a Villalba más por fuera, ¿verdad? Así es, no. Y Gabriel Fernández No es que trabajó mucho en el, en la labor de, de crear Pero en el momento que le diste una bola En el área, remató y a cobrar Y eso que no jugó es Que a Liga siempre le hace goles Sí, ojo <risa> eh, Me, me parece buena la, la la actuación del juvenil De Abel Napa Que jugó por el costado, idea, no, no, yo no, tampoco, yo el, el rato ese rato me tocó hasta crearle ahí en mi otro trabajo quién es ese. El Napa de Dragon Ball. Sí. eh, ahora pongámosle Dragon Ball. <risa> no sé, acuerdos ese Napa es un grandote, sí, sí, Dragon sí. Pongámosle, pongámosle Dragon Ball, no sé. El, ch eh, el chico ah, Dragón. Abel Napa, ¿no? Por el costado, de liga, verás quién está por el costado en liga, porque sí listo. Hizo... Oye, ah, me... es que el bueno el juvenil de liga, sí, sí. ¿Sabes cuál es el problema en liga? Le, está están, le están ganando las espaldas a los defensas. Sí. Lo que pasa es que. Cuando tú tienes, ¿veras? Como el Quito le lograba ganar a Liga, yo me acuerdo perfectamente. Lo paraba en el centro a Borriello y lo abría por los costados, tanto a, a cómo es a. A Arroyo como a Pino. A Arroyo y a Pino y le ganaba facilito las espaldas a la línea de tres o la desarmaba para que por el centro entre Saritama o. Quien aquí sea. también pasaba lo mismo. Exacto. El, el jugador Napa, le fue en el primer tiempo de dolor de cabeza <risa> luego entró Folleco que también aquí está jugando bastante bien <risa> Folleco. No fue cariño. mal jugador en Barcelona. Sí, está muy bien. Eh, también por Franklin Corozo estuvo desbordando uh -huh. ahí, estuvo decente Daniel Mina eh, regulando. y eh, eh, a Daniel Mina le echaban mucho de la culpa del, del gol de, de uno de los goles de la liga. ¿no? sí, el el segundo. Ah no, no, el primero, el primero, que es obra de de Barcos. Bueno eh, viene, ya, luego viene el dos a cero, parecía que Macarazo llevaba los tres puntos, pero yo, yo te contra golpeando básicamente. Y fue Básicamente el contragolpe la Liga dominó la mayor parte del partido. Parecía que sí. que Barcos finalmente no. no, no, no. Estaba con la puntería fina hasta que llegó su gol en el minuto 40 Es una gran jugada de este Barcos Tú tienes, no sé si, si pudiste ver aunque sea. Sí, sí, sí. Una pegada magnífica de, de, y de yo leído, barcos. ¿no? Y muy movedizo, eso sí le estuvo buscando todo el partido. Es, una, es una gran contratación para Liga. Y para Liga siempre será bueno que Salas esté buen, o sea, y, esté bien. Lo mejor fueron los cambios, porque entró Cristian Lada y Franklin Salas, dos jugadores muy movedizos, que fueron a intentar romperle la columna ya. Albornoz y a Poroso que son ahí muy muy lentones muy lentones, muy lentones. Sí, sí, y... ese es el problema del Maca, es muy estática la defensa y tienen problemas en los relevos eso ya lo analizamos nosotros en los amistosos y yo creo que no sé si tuviste el partido pero yo insistiría en aquello qué tal los relevos entre poroso y Albornoz que son muy grandotes además Cara y justamente lo cuando ejemplo, el rato que entra salas les ya eh, realmente les enloquecieron porque las combinaciones entre estos necesitas, dos pequeñitos pero re hábiles necesitas agueros veloces por ejemplo en liga tú tienes a Araujo veloz pero lo tienes a Espino que es de lento entonces el que normalmente sale es Araujo por lógica necesitas combinar si tienes agueros grandes y lentos debes poner otros dos que sean veloces otro que, el que no tuvo buen partido me parece que fue Jorge Guagua aquí sí. Si sí lo tuvieron a mal traer a la gente como Villalba. Es como que ese Fernández. es otro problema. Guagua no es un jugador muy veloz. Liga es está contrapado no estaba... a Campos, que es una bala. Es más rápido. Calderón. Calderón. Y aquí no estaba ni, ni Norberto Araujo, que está suspendido, me parece. Ni, ni bueno, Campos, que ya se fue. Ni Diego Calderón. Y aquí sí me explico el por qué no, no estuvo Diego Calderón. Creo que también estaba suspendido. Estuvo Espinosa este, ¿no? A ver, a ver. Para que te... Por toda la <risa> Oye, esta canción sí es desgraciada y hoy. Yeah. Ya. Nada no, si quería oírlo un ratito. Criptaneros ¿no subterráneos. No necesitas es otra, no. Aquí quería analizar que cuando hay solistas mujeres que quieren que cantan canciones de al despecho son, pero las las más impresionantes, me parece. Bueno, eh, te, te iba a decir, no, viene la combinación entre Cristian Lara y Franklin Salas precisamente, le deja solo al segundo y gran definidor que es, pone el 2 a 2 ya faltando dos minutos para sacar el partido y yo creo que fue un marcador justo, este el 2 a 2, se, se diría que no ha quebrado Liga, que logró empatar, pero pero es un premio a una labor constante de todo el partido y que sí, y realmente lo merecía, no no no merecía salir perdiendo desde la vista Liga. Entonces los goles el 2-1 llegó por Nan Barcos de minuto 86 y luego... Franklin Salas del minuto 88 inmediatamente puso el 2 por 2. La asistencia fue buena, claro, prácticamente Casi bien, lleno. El, el beso a vista. buena asistencia Jáfana, de a Sí sí. Bueno, buen cotejo, buen cotejo. Tú sabes que Liga tiene bastante arrastre en la sierra. y aparte que es cerca el camatón, te vas de paseo ves del fútbol vuelves aquí de esos, es. aquí a hora y media. Y bueno entonces eso fue ya todo lo que la, lo concerniente a la primera fecha del torneo ya te digo? Buenos partidos. Las posiciones no creo que las repasemos ahorita ¿o? No, eso le dejamos como, como suele ser costumbre para el último. aunque okay, ya saben, casi todos están con un punto, no, cuidado la gran cantidad de empates. Así es, baby, Música. Baby. Vamos a ir con vamos a ir, espero también que funcione, si no si así a ver, qué se me ocurre, pero con otra sufrir era una canción desgraciada, maldita malsana Esta es Creep de Radiohead tal vez su canción más famosa aunque este es del álbum, el álbum, el Pablo Honey, el, el que el más criticado por la fanaticada y por y por digamos los especializados en general en música de Radiohead ser un digamos un disco que no no dice mayor cosa, que, que parece un pop así normal y nada que ver con las siguientes Trabajos de Radiohead que son impresionantes que es el, son los damos del rock Alternativo de segunda mitad de los 90 En lo que a mi Lo que yo personalmente creo Entonces vamos con Creep Sufre, sufre hermano Volvemos aquí en Fútbol y Asociados Special. But I'm a Christian is football associated Comenzamos con el feedback de juegos de asociados y también para decirles que MetalWar es todo en soluciones para tu software, tu hardware. Asesoría en el armaje, refacción, programación, desprogramación de lo que desees hacer en tu computadora. Metalware es la solución, que no lo dudes regresamos también gracias a Celler del Ecuador, mucho color con Cierre del Ecuador todo en productos automotivos es decir, para arreglar, refaccionar, volverlo a hacer lucir bonito a tu, a tu automóvil para aquello llegó Celler del Ecuador, mucho color con Cierre del Ecuador gracias al manjar, dulce, delicioso manjar, disfrútalo como quieras en cualquier momento del día el manjar El estado de fútbol y asociados trabaja costoso gracias al manjar. ¿Qué? ¿Me decías? Mucho <ríe> Gracias a Electro Supplies, importadores directos, repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido Electro Supplies. Contáctate al 096 82 9096 con el ingeniero Alejo Cadena. Si de pronto necesitas una batería nueva para tu celular, para tu laptop, necesitas cargadores, cables USB, cables para tu PS3, tu Xbox, tu Wii, controles. Importante. Directos. Repuestos para tu para el motor de toco todo esto te lo puede proveer Electro Supplies. Así es, electrosupplies arroba gmail punto también. In directos. <risa> ¿Qué? Marcagne. Hoy estamos oyendo otra, otra de las canciones cumbres del sufrimiento noventero <risa> como fue esta Iris de los Goo-Boods. Y Recuerda y la, la y... película. Un ángel enamorado Sirio el Rangers Shanta. con el señor Nicolás <risa> Nicolás <risa> Nicolás Cage y doña <risa> Meg Ryan Que la tuvimos por aquí también y Que la hacen siempre lucir más guapa de lo que es Meg Ryan ¿no? ¿Tú la, la viste aquí? ¿tú, tú, ¿Tú fuiste de los clásicos novelarios? No. Vamos a ver a Main Ryan. ¿no? No no, no, no, no, yo tenía clases. Cuando filmar, cuando... Yo también, pues... No, Báver, ¿eh? no, no, no, no, no, no, no, es no, cuando no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Porque sí, antes de que no nos jale las orejas la Lourdes por no hablar correctamente los términos audiovisuales. En fin, Eddie. Bueno, en este caso nos toca hablar de Copa Libertadores. A y la guapas de... es guapazo que va. <risa> y ponle música de tragedia para lo del Deportivo Quito, porque fue horroroso ese partido. Malísimo. Oye se me olvidaba decirte la católica aparte de eso, para que vean que tiene buena plantilla la católica, como ya está posteado en el twitter de Fútbol y Asociados eh, se dio Liga de Quito a Alex Bolaños que tiene exceso de mediocampista, ya está recuperado Rambert Vera, falta que se recupere Urrutia uh, súmale, sumale sí. a aquello eh, el otro Miller Bolaños súmale también Salas en la creación que sabe volantear Suma la Lara Suma la Méndez Entonces Bolaños como que no le iba a ver ni en la banca Entonces Liga lo hace seguido a préstamo a la Católica Que aparte de eso ya suma Tiene un medio campo barcelonesco ¿ve? Lo tiene allá a Solerispa Y lo tiene a Alex Bolaños, a Alex Bolaños. Oye y nada Que el rato que se vuelvan a juntar Urrutia Y ver a qué miedo ve Así es. Sí, bueno. Eh, También te iba a decir... Ah, lo del Gordo mucho, lo hemos dicho para el Macadamá. Claro, hace ratón, ya ya mismo lo vemos por ahí. Copa Libertadores, entonces... No solo fue el debut del Quito, sino fue... La derrota lo, Quito, No, no, digamos que abrió fuegos la Libertadores en lo que es fase de grupos con este partido. Cerro, el Club Atlético Cerro de Uruguay y el Deportivo Quito de Ecuador. Este, este Cerro ha sido un, un club así de barrio, de un barrio, de, digamos, bravo cerro que se llama allá en montevideo y tiene su hinchada de de algún cerro no sé cuántos cerros no, por es montevideo, no sé, qué, qué chiste para pésimo pero. <risa> el, el del... <risa> no no, nos pueden ver zaragoza no, a <risa> veces se de ese chiste, bueno, oye semejante estupido el quito, verás, me parece que se planteó tal como se viene planteando todo el año, tal como le, normalmente le ha venido funcionando ...que espera que luego sale el contragolpe... ...el problema es que esperó demasiado... ...y no salió bien nunca... ...y sobre todo el que no salió bien fue Ibarra... ...a los años la Ibarraba... ...pero ¿qué le pasa a Ibarra que en nivel internacional se manda de estas? Sí, ¿Qué, qué, qué lástima... ¿no? ...porque en general aparte del segundo gol que lo regala Ibarra... ...tuvo un partido malo... ...estuvo seguro, estuvo flojo... ...y es que además en Uruguay se hablaba justamente de Ibarra... ...de este arquero ya tan experimentado y tiene seis títulos en Ecuador y que sí que fue el en las dos campañas del Quito que fue, va a ser difícil sobrepasar que y todo encanta, y, y, y papaya pues loco o sea eso sí fue lo preocupante y y como que quedó Maribarra tal vez fue la presión no sé si, si te quería preguntar sería la presión tal vez de tanto salud Ibarra y barra en, más que nada, yo creo que tanto eh, se habló de, de aquí mismo que el Deportivo Quito podría lograr grandes cosas debido al buen plantel, debido a que es el único que le hace calor a, a la liga, tomando en cuenta el, el precedente internacional de Liga. Pero lo que logró en Liga mmm, llegó tras varios, tras pie, varios fracasos y seguir intenta que intenta en a nivel internacional hasta que finalmente se le dio. Y ya estaban cerca de perder la paciencia. Te acordaraste sí. Casi le cuesta la cabeza a y demás. La vida. Entonces. ¿no? Sí. Y entonces el Quito tendrá que, que sostener este tipo de campañas. Recurrir permanente, permanentemente a torneos internacionales. A ver qué, qué puede lograr. Porque aquí se vio total inexperiencia internacional. Este un, un equipo total timorato, ratico ahí en Uruguay frente a un equipo que no es solos, demasiado. No es un no es un. Castro estuvo, es, es un jugador que se ha caído en dos partidos importantes, recuerda la final a Quito se nos cayó bastantísimo, Castro que incluso yo re, tengo aquí la, la, la imagen de Iván Hurtado llamándole la atención a Castro en innumerables ocasiones, esta vez otra vez, pero es, sí claro es, fatal, jugar, es un joven y le hace falta este, este tipo de cotejo. ¿no? Este este jugador, el, el, el Leite creo que era el que corría por el lado de Michel Castro, le hizo, pero ver... Eh, se aviones, nota, se nota de... que sí. yo, te, yo repito que al Quito le falta le hace falta mina que no era titular, pero que en un momento de aquí les le falta tierras, Osvaldo tenor, Minda y, está mi... y los tres tenor. y los tres justos son dan más seguridades defensiva sí, Claro que no, vamos a eh, vamos a hacer eh, un poco la falta de criterio estar extrañando a Daniel Mina y en otro equipo, pero pero lo de Tenorio y Osvaldo Mina teniendo en la plantilla. Claro, el, claro. El, Mala ya, mala fortuna se puede decir. Más Mal, mala fortuna la lesión de Iván Borguelo. Eh, aunque Neil no lo hizo mal finalmente cuando entró fue de lo mejor, de lo poco que pudo generar a, en ataques del Quito Pirque no... Pero si no lo... se lo abastece a Pirquio, no puede creerlo Pero o se lo vio muy descompensado a Deportivo Quito, eh, a, como como tú decías A rollo Michel Castro no llegaba nunca, Roy de, a rollo estuvo... A se lo ciro. comieron y acuérdate que debió haber salido expulsado este jugador del del cerro ¿no? Hecho rugby, le terminan Tacleando, cacheteando. cachetean ah, de y milo, un gran Sí, rojo. sí, deberían haberle echado eso fue un error en el árbitro Ay, sabes, que, el sabes pero, que en Uruguay Lo que no se arregla con fútbol se arregla con patadas ¿no? <risa> y, y, y es típico En todo equipo uruguayo Y, y claro, eso sea, hay que saber, no hay que saber jugar con eso y, y, y a veces se podría decir Que a Michael Arroyo se le se le puede subir Mucho, los, se le sume facilito los humos Y se lo oí en su Amigo, calmate, pibe porque Porque iba a salir expulsado cualquier rato es es por ejemplo lo que pasó en el partido justo entre el quito y el Black que este jugador Pablo Pérez que es recordman en suspensiones también casi sí. facilita las provocaciones algo que hay que saber manejar y bueno año lo manejó Pablo Pérez deberían llamar la atención y acá también a Reyo, que es otro que se prende como sí eh, sí es peor que que ser viejo sí creo que así de, de de esas viejas películas de cine ustedes saben los que los que les, los que los que los les gusta el cine ¿no? bueno oye más eh, se dice se puede decir deportivo quito claro el medio campo estuvo inexistente y lo peor es que los goles son fruto de horrores de la gente de más experiencia el primer gol ha ah. murtado pasa pésimo el balón y genera el contraataque de, de, de Club Atlético Cerro. Y ese es mi problema. Si tú tienes, por ejemplo, si le achacamos a Michel Castro haber estado nervioso. ¿Qué puedes hacer cuando al lado tiene tiene tuyo que tiene que apuntalarte desde el que pasa? Dos falla? mundiales, miles de eliminatorias, ochocientos mil partidos internacionales, le ha visto a y <risa> <risa> entre otros. Ahí se les va a tener que dar a Rooney a. Perdate que eso, yo había un eso fue yo, yo lo que sufría decía cómo lo va a descubrir a Rooney Cómo lo pero nada, de la sombra y va la a Murtado la lo, lo, sí, se lo fajaron ahí. Pero bueno, le, le, así, que es inexplicable cómo Iván Hurtado falló, cómo iba Rafa fue, fue un fallo general en el Quito, el Quito no tuvo, para mí, finalmente bueno hubo errores futbolísticos pero finalmente hay que decir que no tuvo actitud en este partido. Errores colectivos en general el equipo mal ¿no? no uh -huh. eh, y esta falta de actitud hizo que los errores colectivos se manifiesten y, y, y la victoria sobrada de Cerro pero de, mí, de, lo que me, de lo que me enteré del Atlético Cerro fue el campeón de Uruguay pero, pero se desarmó sí, es pero que, eso es lo, lo que, lo que ...hacía que este partido debía ser puntual. Ponte este Bogostián eh, eh, de Newells era, era el puntal de ataque de Cerro... ...que era el más promocional... ...y en general sí, es lo que nos había llegado a la información de, de Uruguay... ...que es, es un equipo que ya se había desarmado... Que, que ...y que estaba... además al final el campeonato se había desinflado un poco... Así había llegado porque ganó el, este torneo de Liguida ...que fue a, a mediados de 2009... Que, ...porque los uruguayos también también, le... hasta, hasta mediados de un año... ...los clasificados a la Libertadores del siguiente... Bueno, es algo que deberían corregir, ¿no? Eh, ahora vamos con el emblema. Claro, También fue fue el, la nota positiva. Eh, un tuffo con coraje, nota cancha full, tal más con, más, más con salida de 500 hinchas de Newells que eh, llegaron, ¿no? que llegaron un montón, yo vi un montón de trapos de rojinegros, una ¿no? locura es. Y lo que sí eh, Fue un difícil rival Newells, pero es, no estuvo a la altura de de un equipo argentino digamos que, que que haya que digamos sea el campeón por por saber bueno mi sabía que haciendo un gol aquí le ponía en predicamento a Melec y porque al fin y al cabo los eléctricos no habían logrado una anotación allá en Rosario qué importante es la participación del vikingo Al Jiménez. Jiménez. Aunque sale lesionado, ¿no? Qué pena que, que, que ver, anda, anda, anda, no, anda, Pero mal, qué ¿no? importante la participación de este ¿En jugador? El Sí. Le da claro. amplitud al juego, o sea, le da otras opciones, variantes. No era solo rojas por la derecha, ya era otro otro polo también el que presentaba en la pies. Sí, espere, esperemos que ya ya ya pase este, este trance, no. Lesiento, lesiento. Yo sigo preguntándome, Pedrito Quiñones vale los más de cuarenta mil dólares no que está pagando fue, mensualmente. No, no, no fue la gran cosa. Aquí. Definitivamente. Y aquí el, el volante que finalmente pone pone el triunfo y, y el bien. juego y la actitud y todo fue José Luis Quiñones. ¿no? Sí. Y fue? Joao Rojas. Y qué buen gol, no. El, el primer Rojas. El, gran Rojas Y, y no va a tardar ya este año yo creo que está, acaba este año ya Rojas y se irá fue, a México mínimo por lo bajo, ¿no? sí, es muy buen jugador bueno. y, y esta vitrina va a ser importantísima que ahora que ya Melec está en fase de grupo y jugando con Newells y va a jugar con el Inter de Portalegre que es otro que capar atención, ¿no? ya, yo después de, de finalizar el comentario con Melec vamos a hablar un poquito de Copa Libertadores y los informes que nos llega Fútbol y Asociados de Internacional con nuestros... Con nuestros colegas que nos colaboran, no, de diferentes partes del continente. A quienes les mando un saludo. Un saludo enorme a Manuel Castaño con el quien estuvimos compartiendo una chat tertulia ahí acerca de quiénes serían los probables candidatos, no. Y sí, sí me dice que el Inter viene muy fuerte. Ojo con este equipo. Me quisiera ir a ese equipo Inter ahí. De siento, pero yo a ser. bueno, Edi, eh, te iba a decir, no, que. El bueno, viene el empate, ¿no? Tú puedes decirnos un poco más yo hace rato estaba en el concierto y, y yo vi el resumen y el, el empate el, el, el melón había conseguido el gol y se sintió muy oído en se fue con todo y es, es, es, es una jugada de desborde, ¿no? Y el gol no recuerdo el nombre del jugador este es un un barrientos barrientos, barrientos, barrientos ¿sí? que viene desde atrás a marcar el gol eh, a, en el a, palo es raro a, este a, gol, ¿no? sí, sí, hay, hay el problema en el, en el en la marca de Melec No bajan bien los los mediocampistas Aún es pues que ese poder haber sido marca Tranquilamente de Pedro Quiñones, por ejemplo Porque venía desde atrás y Un se remate, enganchado de, o sea, un remate que viene desde atrás Los, los defensas no atinan a salir A cubrir el balón Y le queda facilito a que se dé gusto Barrientos La cobertura tenía que ser Del que venía con Barrientos Que de seguro era o Quiroz o o, o, o quiñones, yo insisto, yo no está justificando los cuarenta mil dólares y pico que le pagan, que no sé exactamente la cifra, pero sé que son más de cuarenta mil. Le entra el amor propio no le Para el su, plancha, su público. Ajá, y, y lo que sí le seguía desbordando, como llegó el de Newell, ¿no? Desborde y se podría decir que no fue pase de la muerte, pero fue el producto del, del rebote, pero Newell seguía intentando con aquello. Eh, ML, mucho con amor propio, empujado por el público, eh, muy buen aliento Se sentía además la, la la la la aprendidez que había en el ambiente Y finalmente consigue el gol de cabeza con Fleitas No, no ese segundo no, fue de de José Luis Quiñones Sí, tiene razón de que que entra, eh, jugada, entra Fleitas y le queda a, a José Luis Quiñones del... El, el, la opción para marcar el 2 y ya, era qué minuto era no 20 me acuerdo. y pico es más o menos. me parece que era 26 algo así no de ahí a conservar eso uh, aguantar un poco fue en sí. adelante lo que hacía me era mandarlo a correr a, a Rojas mandarlo a correr a Rojas para que lo siga alcanzando a los y mantenerle lejos del arco de Lizaga y bueno que es la, es la mejor forma de de conservar un marcador. Además el 2-1 ya lo mató a Nube, ya no había mucha... Oye, es mucha es, es impresionante el, el bajo nivel que está mostrando el fútbol argentino. Eh, eh, tuvo dos equipos jugando el repechaje y los el dos se quedan Colón ayer se quedó, anteayer, más bien dicho se quedó con un, un católico parentísimo. De, déjame decirte que fue lo mejor que he visto hasta ahorita en Copa. Eh, estaba ganando Colón se le da la vuelta católica y en penales pasa el cuadro cruzado que, que se enfrentará con su con su con sus hermanos con su hermano de con su clásico, uno de sus clásicos rivales lo de Chile Eh, bueno, repasemos un poquito la, no sé si por ahí tengas la, la página de Coneval para, para hablar de, de Veamos, no sé si funciona el internet, que a propósito hay que quejarse. Con sí, que que que quejémonos con CNT que que una vergüenza, la casa. una vergüenza. Yo ver. tengo dañado uno de, un teléfono aquí en mi casa y no me ya me supone que me vinieran a arreglar otra vez está el mismo problema. Yo se dos mi semanas ya llamé no a que me, a que vale. me arreglen. lo que tú sabes que como se hizo construcción era en mi casa los nuevos cables se quedaron en el aire cruzando el medio de la terraza sugerí que nos arreglen eso y aparte que nos daban una extensión en línea en el nuevo cuarto hace dos semanas y hasta la presente entonces nos quejamos amargamente de cnt está haciendo malas cosas y eso sí contraten cualquier otro servicio no contraten cnt ahí está les hacemos les damos lo que se merecen por darte por aquí servicios. no <risa> Como, como, como decían en Los Simpson aquí no lo premiamos el conocimiento castigamos de ignorancia así es Ey. Eh, pom pom hay pon. cuántas las llaves quién quién falleció está? ah no sí sí sí es porque yo decía que jovencito qué pena no pero está F había fallecido algún jugador importante que Mira vélez le había ganado a Cruzeiro 2-0 ¿no? bien ganado estuve viendo un poco el resumen creo que lo, lo mejor de, de Argentina vélez y estudiantes Porque los otros... Y Vélez desde hace años. Sí, es un cuadro que ya ha consolidado su... su y que con prestigio. Liga no pudo el año anterior tampoco. De aquí habíamos dicho que Liga le pasaba a Vélez y ahora campeón y así fue. Eh, Alianza Lima. Alianza Lima ganó en La Paz ayer. 3-1. Sí. 3-1. Eh, yo yo casi que lo... Des... Yo lo había descartado, Alianza Lima, porque lo había visto fatídico ahí contra el Nacional, pero bueno, eh, haber ganado... ¿Qué Bolívar, peluco? Hoy gran tributo a Miguel Bosé en el flashback, por sea que treve. Bueno, Edi, también te quería decir que... Bueno, quienes gusten de Miguel Bosé, vayan, no caigan ahora al flashback que hay. Tributo a Miguel Bosé, me acaba de llegar. Ganó el, el taladro 2-1. Los partidos de las eso le interesa a la gente del Cuenca. y las fotos del Cuenca contra el bolso ¿viste? Y a propósito, tú puedes ver en fútbolasociados.blogspot.lar la reseñas que se va constituyendo en el portal en el cual puedes ah, eh, ¿cómo, cómo averiguar, sí. Puedes informarte de los datos precisos, históricos y estadísticos de, Sí, sí, sí, de, de partidos, en este caso de la Libertadores entre equipos ecuatorianos y, y nuestros sí, rivales El desglose del, del, del club nacional de fútbol y las miles de veces que ha jugado de, contra equipos ecuatorianos Es que es el equipo, ha jugado, el bolso ha jugado más, ha tenido más participación en Libertadores que incluso el Peñarol Bueno, ya últimamente sí ya no No, no, ya en, en promedio Porque ya Peñarol los últimos cinco años ha caído en desgracia y no ha jugado a Libertadores. Cinco años. Nada. Yo me acuerdo que la última vez que lo vio a Peñarol fue en un repechaje con Liga. Y perdió miserablemente. Y, y, no, sí, le pasó. No, Pe vale. Peñarol le volvió a Liga en... en... Pero Liga le cacheteó aquí. Pasó Liga, me acuerdo. Era por el diferencio. No, verás, fue... Es que, ya, ya te cuento, fue 3-0 aquí en Quito y fue 4-1 victoria 1. de Peñarol. Exacto. Y ese gol fue... Exacto, ese es... Yo me acuerdo también no de la diferencia si no gol de visitante. Bueno, ah, la diferencia por el gol de visitante. <risa> Está bien. No ganas de empatos, malditos. Sao Paulo derrotó a ah, Monterrey sí. 2 por 0. Este es un equipo también que habrá que echarle el ojo, ¿no? Ah, tanto Sao Paulo como Monterrey. Me eh, parece que Monterrey es el lo mejorcito de México. México. De Monarca, el es Yo un equipo también. joven, el más. O sea, tratando de... Recién de ser representativo en México Pero bueno, tú ahí ya tienes un antecedente Aquí también futbolasociados.blogspot.com Puedes saber que Monarcas Morelia en el 2002 Ya jugó contra el Olmedo octavos de final Claro Ojalá Eso no fue en el mes no fue en el que ¿Te acuerdas? Ya Sí, porque ya estaba zafada la gente No gustaba 5-0 a favor de Morelia Aquí, la bamba Obamba. Acuérdate que lo pasan las tenesos de esos videos de bloopers o de ahí cosas de extrañas, pasan el partido entre monarcas y Mark. Máximo río. riesgo. Máximo riesgo. Uno es el máximo riesgo de dos. Es de nota los The Most Amazing Videos of the World. Ah, los niños Ahí, ahí pasa el Máximo riesgo, riesgo pasar a un liga técnico hay que se pegar. Es con el pat hurtado, loco. Yo no jugaba, jugado Tenía cara de perna de chuchacho el urtado Sí, sí, oye, qué otros resultados sigue sí, sí, sigamos viendo resultados Copa Libertadores también hoy eh, quién más juega vamos viendo también quién ya ¿quién me hiciste cambio de vamos ¿qué es lo que sale eh, no sé si te enteraste que ganó el Melé ah cuánto <risa> <risa> eh, es que el internet está muerto sí, sí es realmente está bueno ahora juega el Cuenca Contra el Nacional de Uruguay eh, También te quería decir ¿no? que ahí mismo Como está Apostado en Fútbol Asociados.blogspot.com Que el bolso el club, el club nacional de fútbol Ha jugado en todas las canchas en las que ha habido Libertadores en este país Solo le falta Cuenca La cual jugará ya mismo ¿no? O sea no no y sino El transcurso Hasta de esta Ha jugado con el miedo. Ha jugado aquí en Quito, con el Quito, con Nacional, Nacional. Con Barcelona también. Con Barcelona, con Emelec Jugó con, con Emelec. el 9 de octubre en Eso fue lo que, que de hizo, Milagro, De sí, milagro sí. Hasta en milagro jugó el Dato que solo lo pudieras encontrar en fulloschados.blog Oye, pero jugó dos veces con el 9 de octubre, ¿verdad? En el 9 de octubre siempre lo volvieron Acuérdate, Peñaroy le metió una boliza escandalosa En el 65 y en el 84 Pero en el 84 jugó en milagro Lo importante, Milagro tuvo tres Copas Libertadores, esa ¿eh? es una ciudad. Que... Niambato. Niambato. tuvo dos. Y anda, pero es que lo curioso es que Milagro tuvo con tres equipos distintos, con el 9 de octubre, con el Filambanco y con el Valdés. Con el Valdés. Bueno, eh, eso con Copa Libertadores, el, ya el... Ya no vale el no internet. No, el internet realmente. Mm, una lástima, no, no, no, evítense el sí. Evítense el ¿sí? Sí, sí No hay más que decir. Eh, bueno, vamos con la última pausa musical, entonces, antes de... Antes el, de la próxima fecha. Antes de ya de, para el, en el último vlog que les vamos a dar, pro, próxima fecha, pronósticos, a propósito, tú tienes muchas alternativas para hacer tu pronóstico full y asociados, puedes dejarlo en el Facebook. Twitter. Sí. Puedes tuitearlo, puedes dejarlo en el blog. Más efectivo en el blog y en Facebook. Eh. Déjenme sus comentarios en el blog o en Facebook, no, no, no, no no reparen en aquello, esto es todo mm. interesante. Sí, muy agradable. Vamos a, como, te, como vamos con la tradición Morelia ecuatoriana, como, como estábamos hablando. Vamos. Espero que esta canción sirva y si no sirve lloro. No mentira, bebé. vamos con el grupo guayaquileño ochentero clip. Y con esta canción, uno de sus clásicos, el es, ey, ey, ey, estás aquí, aquí, aquí. Ahí les dejamos para que hagan recuerdo, ¿no? Dale los sociala medier. Bäst på sociala medier. Bästa på sociala medier. Bästa på sociala medier. Bästa på sociala medier. Bästa på sociala medier. Bästa på sociala una ilusión para que piense como tú estando junto a ti tengo todo lo que tú me puedes dar de una amistad Que todo tuviera una razón Que explica el corazón dentro de mí Creo que hubo siempre un lugar Para poder soñar Para que piense como tú Oh habíamos olvidado porque aquí nadie se salva en furia asociados de mandar el respectivo el respectivo el respectivo el respectivo el respectivo vale, nuevamente dale dale dale y los nominados de esta semana para el que boludo en primer lugar el señor osvaldo giovanni barra por su terrible salida que provocó el segundo gol del club en México Cerro A Iván Jacinto Hurtado por entregar tan mal el balón que costó el primer gol del Club Atlético de Cerro. A Pablo el Fantástico Pérez por haberse dejado sorprender de las provocaciones de Michael Arroyo y terminar en expulsión. Al zaguero Montoya del Manta Fútbol Club. ¡Qué bestia! ¿Cómo vas a patear así? Luis Espínola y Álvaro Carcelén Por sus penales fallidos Porque aquí no se salva nadie Fue de asociados Mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato a ver. y luego regresamos aquí a Fulvio fútbol y asociados, luego de darles que boludo, es que se nos estaba olvidando, por eso ni bien iniciamos, reiniciamos el programa, había que darles lo que se merecen, porque se lo merecían, no hay duda, este Eddie, regresamos luego ¿vale? a los del Ecuador, mucho color con segers del Ecuador, Todo en productos automotivos, que morelia que es, oye, y ahorita que escucho esta canción se me viene una cosa horrible loco, ayer mi tía se volcó en el auto Ay, ella es una, una señora ya de de sus treinta y pico años como bien entenderás le encantaba, el, no le encantaba, es todo una estupidez, le encanta, le encanta, le encanta. Sí, le encanta. Sí. No, sí, sí, sí, loco. Está por por suerte tiene una contusión, eh, el efecto latigazo del levantamiento del, del ah, bien, sí, de la... cuello. Está con cuello ortopédico y sí. le van a hacer acupuntura. No, pero, pero no, no pasa, no, no no mayor El carro que, sí campeones. se hizo, pedazos que yo digo, si es secundario pues también es importante ¿no? pero sí, sí, en todo caso claro. mi tía está bien, eso sí, podrá trabajar para contarse de otro, ojalá o para arreglar este, eh, saluda a mi tía permita, no creo que me escuche pero lo que es lo importante está en recordar y justo me acuerdo de mi tía escuchando esta canción a porque piano. la vida era chiquito y a mí lo que me agrada de metano es porque mi tía le ponía ahí siempre yeah. a metano, ¿no? bueno en fin vamos con algo más dulce y bonito que es el manjar El manjar de todos los días, que nos alimenta y nos pone robustos, fuertes, alegres, felices, relajados. Gracias al manjar. Gracias a Seguro del Ecuador, mucho calor con Seguro del Ecuador, todo en productos automotivos. Gracias a Meta, World, todo en soluciones para tu software, hardware, asesoría, refacción. Programación, desprogramación Lo que es, es todo te ayuda Metalboard, expertos en el manejo De tu PC Eso es, también Electro Supplies Le agradecemos Electro Supplies Repuestos de electrónica nosotros y. Les, les recomendamos además Automotrices bajo pedido Auto pepa, pepa. cuando Cuando se motors. te daña Tus a, dispositivos electrónicos Y necesitas una batería nueva Para tu celu, para tu laptop, necesitas los cargadores Respectivos Los controles de PC3, de Xbox, de, de, de Xbox, de Wii. De Les Bush. Eso mismo. Lo aquí en Electro Supplies. Ingeniero Alejo Cadena, tú lo puedes contactar al 096-829096. Gran fan de Oasis, por eso le ponemos. Así, Así es. es. Esta canción también es para.. Así es. Y bueno. Si a estas alturas no hacen suicidas. En <risa> el programa Sufridor de... Es que se viene el día del amor y la amistad. Que ojalá... Y bueno, la, es que el sufidor le dedicamos para quienes en este momento sufran más de... Lo... de... Yo, yo, yo, yo tengo recuerdos... Eran contadas las ocasiones en las que en el día del amor y la amistad yo salía con alguien o algo así. así. Nada, yo también, normalmente la pasaba... La pasaba <risa> con <risa> mis panas y... Y, y, ¿Y maldiciendo. Si sé tienes aquí el... Claro que se torbe... No será la primera... No, no traje, soy un... ¿De quién iba? Es claro, de... Franco de Vita Franco de, Vita, Franco de esa Vita. Debía haber caído aquí. Esa es mí la triste. Esa es la, tres, esa, esa es la ca canción por excelencia del que se deja abrumar por la corriente del 14 de febrero, ¿no? Ajá. Y al estar tal vez solo o al estar sin una novia, porque a veces... Y, y es una época propicia para la pizzería también ah, en el 14. <ríe> pero al y fin y al con... cabo no te sientes tan bien, y lo digo por experiencia propia, no sé si te dejas abrumar, y cuando eres joven eres más maleable, ¿no? Entonces no tenías pelada, pero al fin y al cabo conseguías compañía en el, ca en el 14 de febrero. Pero, no sé, como que no te sentías bien porque no era así como el amor y así... Por suerte, este que domingo sea. hay fútbol, loco, sí ¿Y, ¿y qué importa? Es que yo me acuerdo que coincidía, algunas veces a mí me coincidió que era viernes o... Ajá... No, no, no era fatal porque yo pasé con amigos... y o sea, se comparten, ¿no?, de todas formas. Claro. Y, no, pero eh, en mi caso sí era las la, la reuniones de anti-San Valentín. <risa> o sea, entre, <risa> <risa> entre pipi, <risa> puro pipi. No, no, no precisamente, <risa> pero era así, reuniones solteras, blocos, <risa> y, y, <risa> y era, no ya era fatídicos. En fin. Y bueno, eh, entonces, ¿qué, ¿qué más se nos queda? Ya es tiempo de hablar de próxima fecha, ¿no? Así es, próxima fecha en Fútbol Asociado, y se si vienen los pronósticos de hoy. Gracias por sí, decir sí, sí. del Ecuador Mucho poder conseguir del Ecuador Los pronósticos ¿Qué pasó? ahí? Sí, sí, es que no tenía el... ¿Tú, tú sí te sabes todas las fechas todo, Todos los partidos, todos, está aquí Bueno, pero vamos en orden de... ¿De qué día se juega? ¿De qué día se juega? Sí, sí, me acuerdo sí. Eh, Bueno, pero vamos a repasar primero la tabla A ver, Porque Eli, esta vamos. tradición se nos había quedado atrás desde hace mucho porque lógicamente no ha habido tabla eh, que analizar la tabla aquí en fluidos asociados? un segundo sí. aquí llega gracias al señor del Ecuador mucho calor con del Ecuador gracias al manjar dulce y sabroso delicioso manjar gracias a electro supplies con autopartes soluciones para que arregles Cualquier aparato electrónico Electro supplies Gracias sí, sí. a mí Trabajo soluciones Para tu computadora Para tu PC Bueno eh, La tabla dice Que el primer lugar Lo tiene Barcelona Tres puntos Tres gol Diferencia Positivo Obviamente fruto Las de posiciones Barcelona, Son relativas todavía. El único equipo Que ganó goleando Entonces, primer lugar punta. Y de visitante. En segundo lugar lo tiene el Independiente del Valle con estos ideas sudamericana. <risa> Sangolquí tendría sudamericana. Ponte <risa> pilas ahí. Tres puntos el uno. Equipo, el hornadero. El hornadero. El, el del chanchito. <risa> El, el, bueno, en fin. en fin Bueno, a continuación vamos a este, este, Yo comparto este criterio con el que está el, Del tercero al décimo todos tienen Un punto y cero de gol diferencia Porque toditos, toditos empataron Pero viene tres en el, tre, en el lugar 3 Está Liga, en el cuarto Macara Quinto después el sexto Quito, séptimo el medio Octavo Melec, décimo noveno Cuenca y décimo Nacional, ¿por qué? Liga hizo dos goles, lo mismo que Macara pero Le ponemos a Rebita Liga por haber sido visitante. Visitante, de acuerdo. Es por el Deportivo Quito, me hicieron un oh, gol, yo le puse a Sesto al Deportivo Quito porque... ¿Era visitante? No, por, por orden alfabético. Bueno, <risa> es que sí, esto es un buen criterio. Ya, bueno, es que igual, nada lo mismo prácticamente y finalmente Nacional está en el décimo lugar porque hizo, no, no convirtió. Nada? No convirtió y... ¿Mm? Ahí va a perdió puntos como local. Décimo primer lugar, este Manta cero puntos menos 1 Y el último, el farolito para la Católica 0 menos 3, que es la acecha, la, la pesadilla de esa de saber, no poderse mantener en categoría. Pero dejen de insistir en que la católica se oye la vez tiene buen equipo. Sí, hasta cuáles serían los más flojos. Y Manta me parece que, es que estamos es más flojona flujo. Y no sé, por ahí el Independiente también no me convence mucho, a pesar de que empezó a ganar. Lo que pasa es que deberíamos verle jugar, bueno, justo vimos de Independiente contra mantas. ¿sabes? En bueno un Independiente Liga que viene ahora. Que ¿no? ya se viene el Independiente Liga. De todas formas, para sacar este criterio de quiénes se irían a la B y quiénes irán a Sudamericana, hay que esperar al menos unas cuatro o cinco fechas, ¿no? Siguiente fecha. Who controls the British ground? Who keeps the metric system down? Se do. si vienen los pronósticos del Game World Asociados déjenos sus pronósticos, sus comentarios No dejen hacerlo en el Facebook En el Blog En todo lugar donde se les pueda ocurrir Hagan, haganlo Hay premios Gracias a ser del Ecuador Porque ser del Ecuador es mucho color Mucho color con ser del Ecuador Todo en productos de automotivos Anímense al pronóstico, el sello del ecuador sabrá reconocer sus esfuerzos. Pues recompensar tu habilidad de brujo. Bueno, la fecha empieza este viernes 12 de febrero, 19 horas del ecuador eh, 23 Wenwich Meridian Time. Uh -huh. O 24 sería, 24. O sea ya el inicio de un nuevo día para quienes lo sigan desde Europa. Liga Deportiva Universitaria en Casablanca versus Indesingente, como dice el cargoso del Alejo. Independiente del Valle. Habla de... Y va el Liga 2-0? 2-0. ¿Y 3-1. Muy bien. Para hacer buena nota. Dejarán sus pronósticos. Por favor, me ¿no? Ese mismo 12 de febrero, pero ya a las 20 horas, desde el Estadio Jockey de Manta, la capital del atún. El atunero. El atunero, el equipo de la ciudad de Manta, el Manta Fútbol Club, recibe al Centro Deportivo Olmedo. Yo creo que va a ganar el Manta. 1-0. 1-0. Porque yo pienso 2-1, pero también a favor del Manta. Muy bien Siguiente cotejo, Vamos con los partidos que se jugarán en el sábado Dos muy interesantes partidos Que lastimosamente para mí, por mis labores Van a ser a la misma hora Gracias de seguir del Ecuador Mucho color con Celler del Ecuador en productos automotivos 18 horas, sábado 13 de febrero El Deportivo Quito se enfrenta al Club Deportivo El Nacional Este partido merece no menos de 15 mil personas en las gradas Y de seguro habrá gente. También ellos del Quito llegan un poco desencantados con lo que pasó en Libertadores. Bueno, pero es que ambos dos van a estar desencantados. Eh, además Nacional empató, bueno. Pero hay un partido que trabaja. Esos partidos generalmente son buenos entre Quito y el Nacional. Son muy buenos muy abiertos y ahí vamos a ver si ya funcionan mejor los, los atacantes del nacional y qué tan recuperado está el quito después del mal paso allá en uruguay muy bien a ver eddie anímate uno uno uno uno y un a decir dos dos dos dos dos bien <risa> <risa> el partido Sí, sí, es que son ser... que todos se van a divertir aquí. <risa> a la misma hora, pero en el estadio... Monumental, banco Pichincha. Una, una manera fuerte, de la fuerte de Barcelona. para Barcelona. Guillermo Morigi. Palomo y su... No sé, su... su... su... su... su... <risa> el muchacho ya no está entre nosotros más. Eli, dime. Va vale, a ganar Barcelona. ¿no? Yo también. 2-1 Muy bien, gana Barcelona. Eh, yo también le apunta el 2-1 a favor del equipo canario. Un partido va a estar difícil. Yo sé que Barcelona lo va a ganar. Va a estar lindo este partido. Lo va a ganar muy difícil si es que lo gana además. Y, y el, el flaco Javier quiere jugar el partido. Quiere jugar. Dice él Robert, como respeto para Barcelona porque él, no la aprecia el equipo, no sé. Dice que quiere estar presente, que le pareciera hermoso poder debutar ahí en el campeonato partido para que haya 40 mil personas mínimo. a ver de qué está hecha ahora si sí el resto de la de Barcelona claro sacamos del saco a los típicos 13 mil que siempre van ¿no? o sea a ver si el resto apoya yo sé que es feriado y toda la cosa pero la hinchada de Barcelona ah, no, claro la hinchada debe hacerse presente diablos ya no me ver uh, en fin Siento cotejo. el último que se va a jugar porque el Cuenca Católica se va a aplazar Espoli Emelec, lo recibe el Espoli en el Olímpico de Santo Domingo de Los Hachilas, provincia 24 del país no creo que 2 de la tarde gana Emelec gracias a decir del Ecuador, mucho Ecuador, concierto del Ecuador gana 1-0 Veo no, al visitante, arriesgo arriesgo tú Eddie, no lo has por... observado, no, o sea, Uno pensado. uno, no, no me parece que... Es que menos, no es, que sea tan cosa, yo por eso digo ¡Qué más que mal está el fútbol argentino, y... Lo que pasa también es que la Despoli no está bien, para mí no está bien Espoli. Pero por ahí tiene resto que sea de... Además el MLEC va a tener gran cantidad de hinchadas, ¿eh? Yo quiero <risa> Fati, puta oye sí, va a ser el local el aquí, pero... Entonces yo por eso digo, ¿no? Bueno. En fin. Eddie, ¿y el último que te dejo sería. Deportivo ¿Pronóstico? Cuenca, Malo, Universidad Católica, pero este se va a jugar el 24 de febrero porque Cuenca ya pidió postergación por su participación, coopera. Creo que gana el Cuenca un, un 2-0 yo le pongo para el Cuenca. Ah, está bien. Sí. eso fue el pronóstico aquí en folioshechados.blogspot.com en este cast. Muchachos, déjenos, anímense el... Tendrán premios, serán debidamente premiados. Dos del cero del Ecuador, mucho color, concierto del Ecuador. Todos ganamos aquí en fútbol, o sea, todos nos divertimos. Eso sí. Así es, esperemos, esperamos que les haya gustado mucho este especial Morelio. Yo sé que va a calar muy hondo en los corazones de todas esas personas. No estuvo, es simpático, no para y para poner un poco más de todo, no para que no solo seamos bullangüeros ahí no. Y ya se viene la Fórmula 1. El primero será en... Con, eh, me parece que va en Bahrein Bahrein, ¿no? Como, como fue el año pasado Ponle, ponle esta Son tan fuertes tus miradas Elegantes estudiadas sí Horrible remate para el final del programa Pero vale la pena Gócenla si tienen pareja Y si no, también ¿no? <risa> no creo que nadie tenga que ser un amigo Con quien maldecir a, a Cupido Y eso <risa> Esto fue Fútbol de Asociados, programa de la noche. Gracias, ahí nos veremos. Chau, so, disfruten el feriado y vayan al fútbol. Bueno, está bueno el campeonato. Este fútbol asociado. Te oh, wow. digo,